tele -Elch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En tele -Elch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 7 en punto de la mañana, tenemos 9,7 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 21 de febrero. Hoy alcanzaremos una máxima de 21 grados y tendremos tendencia de cielos despejados. La Glorieta con Rosmar y Alonso was running blind like a silver lining lover's sky El alcalde del Che no deja de sorprendernos con esto de la dama, continúa con su cruzada particular. Este fin de semana no se le ocurre otra cosa que contestar mediante un tuit al ministro de Cultura por sus declaraciones recogidas en un diario. El ministro ha dicho que no va a autorizar la cesión por conveniencia política, de imagen o personal si los técnicos continúan diciendo que no se puede mover. Y Carlos González ha aprovechado la publicación del titular de esta entrevista para responderle con este tuit en el que le pide una reflexión serena y en el que le dice que en el Che no se ha solicitado la cesión por conveniencia política, sino por un anhelo colectivo. Veremos si a golpe de tweet conseguirá el alcalde traernos la dama, pero ya es hora que comiencen a decirle que se preocupe de lo que es de su competencia. Que hay un convento mercedario, por ejemplo, una joya histórica y arquitectónica del gótico renacentista, única en el Che, que se está cayendo, y es propiedad del Ayuntamiento, que no es ni del Ministerio ni de la Consellería, y no se encuentra en ninguna urna en el man. Que si se busca el dinero que se dejó perder y el proyecto adecuado, será la palanca para la recuperación del sector turístico de este municipio. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasan dos minutos de las 7 de, la de, de, de la mañana y hoy les vamos a contar que la línea de la B Elche-Madrid tendrá una nueva frecuencia a partir de marzo, que Elche... Se si ha sumado al dolor de las familias por las víctimas del naufragio del pesquero gallego Pitancho al ondear las banderas a media asta también en nuestros edificios públicos. Además abordaremos las actividades organizadas en el Departamento de Salud del Hospital General para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Entrevistaremos a la responsable de Medicina Interna y de la Unidad de Consultas de Enfermedades Minoritarias, Antonia Mora. También les daremos detalles del proyecto para construir esa gran zona verde junto al Cementerio Viejo, donde se va a levantar el monumento a los fallecidos por COVID en Elche, o el tuit del alcalde para responder al ministro de Cultura por la cesión temporal de la dama. Y como el Elche Club de Fútbol sigue desatando pasiones y alegría, entre la afición franjiverde, al volver a hacerlo, al remontar en casa un partido importante para seguir alejándose del descenso. El Elche ganó 2-1 en casa contra el Rayo Vallecano, pero las jugadoras del club balonmano Visit, Visitelche.com no pudieron meterse en esas semifinales de competición europea. La glorieta. ...con Rosemary Alonso. Pues este fin de semana el alcalde nos ha vuelto a sorprender al pedir a través, lo hemos dicho, de un tuit al ministro de Cultura que reflexione y que permita que la dama venga a Elche. Nos lo cuenta hoy oh, Yanire Perona. Muy buenos días Yanire y feliz eh, semana. Esta semana que comienza. Buenos días Ros, la oposición... Es... Ella es Ciciar Martínez, todavía no. Vamos a dar paso a Yanire Perona. Buenos días... Buenos días, Ross. Feliz lunes, feliz semana. Y exacto, seguimos hablando de Patrimonio una semana más porque este pasado viernes, el diario .es, publicaba una entrevista a Miquel Iceta donde se le preguntaba por su opinión sobre la decisión tomada referente a ceder o no la dama. Y el ministro de Cultura era claro y conciso porque, a pesar de entender las peticiones de Elche, en palabras textuales decía «no voy a pasar por conveniencia política por encima de los técnicos que desaconsejan mover la dama», diciendo además que lo despedirían si llegara a autorizar dicho movimiento y remarcando que mientras los expertos lo desaconsejen no habrá de ninguna manera el traslado del busto. Al día siguiente, el sábado, esa misma entrevista era compartida en redes sociales por el mismo IZ y fue entonces cuando el alcalde Carlos González decidió pronunciarse vía Twitter y el comunicado del alcalde fue «querido ministro, en Elche no lo planteamos como un asunto de conveniencia política». Se trata de un anhelo colectivo, la dama se esculpió aquí y de una palanca para impulsar la recuperación del sector turístico. Se pudo en 2016. Te pido una reflexión serena sin condicionantes. Por lo tanto, sí, eh, el alcalde sigue insistiendo, asegurando que no se pide la dama por cuestiones políticas, sino para favorecer la reactivación económica. Así que, Ross, veremos hasta dónde llega este asunto. Muchas gracias, Yanire. Nosotros continuamos con más asuntos, eh, como por ejemplo que Renfe ha confirmado al alcalde que la línea de la Belche-Madrid contará con una nueva frecuencia. ...a partir del mes de marzo... ...Carlos González asegura que se trata de una noticia positiva... ...para Elche que responde a la evolución favorable de la demanda... ...así como la apuesta de Renfe por ir ampliando la oferta del servicio... ...además el alcalde ha reclamado al presidente de esta entidad pública... ...que incluya la estación ilicitana de alta velocidad... ...en los planes para implantar trenes AVE low cost... ...también aquí en la estación de Matola para este mismo verano... En la actualidad les contamos que operan dos trenes por sentido entre Elche y Madrid en días eh, laborables y un tren por sentido los fines de semana. Desde Renfe explican que estos servicios han tenido a lo largo del pasado año una ocupación media del 32% de todas las plazas que se han ofertado y que se espera una evolución aún más favorable de la demanda. El alcalde piensa que la estación de Matola es de referencia para los municipios del entorno y que la línea está pues, eh, consolidándose hasta que final dicen las obras de acceso a la ciudad de Murcia. Durante el primer año de funcionamiento el trayecto contó con 28.000 viajeros en una línea que está en consolidación y en un año complejo por la pandemia y por tanto esta es una cifra que aunque baja para el alcalde es positiva porque mejorará con el aumento de la frecuencia que ha anunciado Renfe. Y las banderas ondean a media hasta... En el exterior de los edificios públicos de Elche, en señal de duelo, eh, lo saben, por la tragedia del pesquero Villa de Pitancho. El viernes el alcalde además decretó un día de luto como muestra de las condolencias de los ciudadanos con de los ciudadanos de Elche con los nueve marineros fallecidos hasta el momento y de solidaridad con los familiares de los doce desaparecidos. De esta forma, la ciudad se sumó el pasado viernes al día de luto decretado por el Consejo de Ministros. Y todos los grupos de la oposición pues, han vuelto a unirse para reclamar en esta ocasión al equipo de gobierno que se apruebe una declaración institucional en el pleno de este mes para exigir a la consejera Mónica Oltra la rescisión de la contrata de la residencia de mayores de Altavix nos lo cuenta ahora sí Iciar Martínez muy buenos días Iciar. Buenos días Ros la oposición en bloque ha pedido al equipo de gobierno la rescisión del contrato de la residencia de mayores de Altavix PP, Vox, Ciudadanos y también el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, han condenado la dejadez por parte de PSOE y de compromiso en el geriátrico. Han señalado directamente al alcalde, a Carlos González, y a la consejera Mónica Oltra de falta de compromiso y de descontrol, por lo que les han exigido actuar de manera urgente e inmediata porque consideran que la empresa responsable nunca estuvo a la altura. La Asociación de Familiares de Usuarios de la Residencia de Altavix Vienen anunciando la falta de personal, la merma en la atención o el mal funcionamiento de radiadores y de camas articuladas desde que estalló el coronavirus. Y ahora, Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito han respaldado la declaración institucional que han presentado los familiares a todos los partidos. No solo eso, también han registrado una moción, la segunda, con el mismo fin, porque la primera ya fue tumbada por peso y por compromiso para rescindir el contrato con la residencia de Altadix. Pues gracias Iciar, vamos a escuchar uno a uno a los portavoces de los grupos de la oposición hablando precisamente de sus pretensiones de conseguir unidad institucional a la hora de reclamar la rescisión del contrato del geriátrico de Altavix. El equipo de gobierno no está actuando buscando el bien común y el bien de los ancianos que están aquí de malas maneras, como ya ha quedado acreditado, incluso llegando a mala alimentación, radiadores que no funcionan y otras tantas barbaridades que se han convertido en escándalos. Porque el equipo de gobierno de PSOE y Compromís han decidido anteponer la defensa de sus siglas a defender a los ancianos, a las personas mayores que están aquí desatendidas y mal cuidadas por parte del Consejo. Hacemos responsables, pues, de todas las penurias que vienen sufriendo desde hace mucho estos ancianos, en primer lugar a la Generalidad y a la titular del área, la señora Mónica Oltra, que siempre mostró frialdad y yo diría casi un insulto a estos ancianos Se pretendía que se sumara el equipo de gobierno porque no se trata de partidos ni de colores políticos, aquí se trata de los ilicitanos de nuestros mayores y creo que el gobierno, el gobierno municipal se debe a ellos y por lo tanto deben de dejar a un lado a sus colegas de Valencia, exigirles eh, las dimisiones que correspondan porque ya creo que no solo es Mónica Oltra la que debe de, de dimitir hay que depurar responsabilidades en toda la consellería. Creo que lo que debería hacer el ayuntamiento de elche en este caso el equipo de gobierno escogerse el coche o el tren o lo que quieran y acercarse a valencia a resolver este tema eh, eso para empezar y luego evidentemente rescindir el contrato con la concesionaria que se puede hacer perfectamente vamos en cualquier momento Y el equipo de gobierno dio luz verde este pasado viernes a las obras del jardín que se va a construir junto al cementerio viejo y en el que se va a levantar ese monumento a las víctimas por el COVID de Ilche. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La oposición en bloque ha pedido al equipo... No es Marga García, es ICIAR de nuevo, pero ya tenemos aquí la crónica de Marga García. Buenos días, Marga. Buenos días, Ross. La pandemia ha dejado un gran vacío en muchas familias ilicitanas por la pérdida de sus seres queridos, pero además otros muchos han sufrido o siguen sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Como recuerdo y homenaje a todos ellos... El Ayuntamiento quiere crear una gran zona verde de 50.000 metros cuadrados en el gran solar que hay junto al cementerio viejo. Precisamente este viernes la Junta Local de Gobierno dio luz verde al proyecto de este jardín en memoria de las víctimas del COVID, que contará con arbolado, vegetación autóctona, además de caminales internos peatonales, juegos infantiles y biosaludables, ...y una gran zona para aparcamiento... ...este nuevo espacio de esparcimiento... ...permitirá regenerar una zona muy degradada... ...con cargo a los fondos EDUSI... ...por algo más de 870.000 euros. Pues además de ese jardín... ...en memoria a las víctimas del COVID... ...también se aprobó... Un proyecto para crear una nueva zona verde a cargo de la estrategia DUSI. Se trata de la regeneración del huerto de Rastroi en la avenida de Candalix, en el barrio de La Zapatillera, con la creación de un parque abierto con pavimento, nuevas especies vegetales autóctonas y la plantación de palmeras. Eso sí, el aparcamiento en superficie va a desaparecer de este barrio. Y estos dos proyectos aparecen en una nueva modificación presupuestaria de este año por incorporación de créditos de 2021. En total 4 millones de euros que incluyen además proyectos como el alumbrado de Monavista, los sistemas inteligentes de acceso Wi-Fi en centros sociales o los trabajos de despacho de arquitectos encargado de la redacción del proyecto de la pasarela de Altavix. Según el portavoz de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez, la propuesta ya está muy avanzada y será un elemento singular y de estética vanguardista. Y además, en la reunión del viernes pasado también se aprobaron dos subvenciones para el mantenimiento y conservación del palmeral, una de 200.000 euros de la Generalitat y la segunda de 50.000, procedentes de la Diputación. Es bueno que siga llegando ese dinero para ayudar al ayuntamiento a pagar lo que nos cuesta mantener el palmeral patrimonio de todos. Y por cierto que el equipo de gobierno nombró en 2020, en el año de la pandemia, como hija predilecta de la ciudad a la periodista, fotógrafa, editora, María Ángeles Sánchez. Pero debido a la pandemia no se pudo celebrar el acto. Así que el reconocimiento a su trayectoria profesional y nombramiento como hija predilecta se ha fijado ya para este viernes en el ayuntamiento y la periodista va a ser la primera mujer en recibir el reconocimiento de hija predilecta y a propósito esta semana han comenzado ya los preparativos para conmemorar el 8 m este año las actividades del día internacional de la mujer llegarán a colegios institutos y numerosos espacios de la ciudad tal y como acordó la primera sesión del Consejo de Mujeres y por la Igualdad de Género que se llevó a cabo el pasado viernes en Altaviz, en el Centro de Congresos. Y hablamos también la pasada semana con el portavoz y líder de la oposición del Partido Popular, Pablo Ruz, que se pronunció sobre esa guerra interna que hay en el Partido Popular a nivel nacional, entre Casado y Ayuso. El portavoz del PP de Elche ha querido, que quiso dejar muy claro, que ese enfrentamiento es un problema a nivel nacional y que no se puede extrapolar a nivel local. Y ha remarcado que la única voluntad del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche es ofrecer una alternativa de gobierno local. Lo escuchamos. Pues obviamente no nos agrada y nos produce mucha pena ¿no? que estas cosas ocurran. Yo creo y quiero que se solucione cuanto antes la situación que todos conocemos, pero insisto, o sea, el objetivo del Partido Popular de Elche no es hablar de lo que ocurra en el gobierno de la nación o en Madrid. Sí, cuando eso esté relacionado con Elche. En este caso lo que está ocurriendo en el gobierno de la nación o lo que está ocurriendo en el seno del partido a nivel nacional no afecta en nada a Elche. Pues ahí lo dejamos de momento esas declaraciones y más asuntos... ...porque agentes de la policía local recibieron un curso de técnicas de arresto... ...sobre cómo hacer detenciones y traslados de manera limpia y eficaz... ...en pocos segundos. Nos eh, lo contó el pasado viernes el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad. Consideramos como una línea estratégica y fundamental... ...que los agentes de la policía local de Elche... ...reciban la adecuada formación para el desempeño de sus funciones... ...día a día por las calles de nuestro municipio... ...para ello es importante que esta formación sea adecuada y suficiente... ...no solo en lo que tiene que ver, como en esta acción pertinente... lo que se ha hecho, en la capacidad que puedan tener... ...a la hora de inmovilizar a cualquier persona que, ofreza, que ofrezca resistencia... ...sino también eh, en, en esa empatía... Pues precisamente agentes de la policía local practicaron una detención limpia y eficaz y rápida en la zona de ocio de Altavix. Detuvieron a dos jóvenes por llevar una pistola al ser y lo sabemos porque se ha hecho viral el vídeo por WhatsApp que se ha enviado por parte de los jóvenes que pudieron grabar esta detención, de la que les daremos más detalles en los próximos eh, servicios informativos. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. Por el lanzamiento del nuevo Peugeot 308, ponemos a la venta 100 unidades de toda la gama en stock con descuentos irrepetibles, cuota de tranquilidad y sin impuesto de emisiones. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com Ofertas especiales solo hasta el 28 de febrero en los concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Oulet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Oulet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente, junto Moraval, Elche.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 Was running blind like a silver line in Cuando son las 7 y 19 minutos, seguimos hablando ahora de otras noticias, en concreto del sector agrícola, porque Asaja ha denunciado la inquina de la ministra Teresa Rivera hacia el trasvase Tajo Segura y exige un plan nacional de infraestructuras hidráulicas que garantice el riego a los agricultores y evite las injerencias ideológicas en la actividad agraria. Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores acusan a la ministra de mostrar animadversión hacia los regadíos alicantinos y murcianos, mientras los otros siete trasvases fluviales del país funcionan sin ver amenazada su continuidad. La pasada semana la comisión de explotación de este trasvase volvió a autorizar el caudal máximo para este mes de febrero que es de 27 metros cúbicos ya que las reservas se encuentran en nivel 2. Por otro lado ha informado que las tareas de mantenimiento y reparación que se están realizando en esta canalización acabarán en la segunda semana de marzo. Veremos si la ministra recorta aún más este tra trasvase que ya está autorizado por los técnicos para febrero. Y este fin de semana se llevó a cabo el homenaje que la pandemia había aplazado a Carlos Mora, un regante y un vecino ejemplar ...por su dedicación en mejorar la calidad de vida de su comunidad... ...la de Peña Las Águilas... ...el alcalde acompañado de varios miembros... ...del equipo de gobierno y de la corporación... ...inauguraron la calle del B.I. Carlos Mora Oliver... ...en esa pedanía... ...hasta el sábado esa calle llevaba el nombre... ...de una hierba aromática, tomillo... ...y ahora... ...la de un hombre que presidió durante 16 años... ...la Asociación de Vecinos de Peña las Águilas... ...y además ocupó el cargo de Teos Herrero... ...en la Sociedad Agraria de Transformación de San Enrique... ...el de Secretario General en la Comunidad de Regantes... ...Cuarto Canal de Levante y Séptima de la Peña... ...fue presidente también de la Comisión de Fiestas... ...de Peña las Águilas... ...y el motor para la instalación del agua potable... ...en la pedanía y del futuro... ...alcantarillado en fase de ejecución... El alcalde durante el acto destacó que una de sus principales características fue preocuparse por todo lo que necesitaban sus vecinos y por favorecer la convivencia. Creo que hoy es un día muy alegre, muy alegre para Carlos, muy alegre para sus familiares y para todos los que nos consideramos sus amigos, porque ha sido un hombre que se ha preocupado por la partida y que se ha preocupado por las personas y sus necesidades aquí en Peña de las Águilas. Por lo tanto, un hombre que se preocupaba y se preocupa por su partida y sus vecinos y un hombre al que todos queremos mucho. Muchas gracias, Carlos, por todo lo que has hecho, por tus vecinos de Peña de las Águilas y por tus vecinos de Elche. Gracias. Pues fue un aplauso bien merecido y su amigo Ángel Urbina también tuvo unas palabras de afecto hacia el regante y agradeció al ayuntamiento que le haya dedicado esta calle que se encuentra junto a la calle que lleva el nombre de su mujer fallecida en el año 2000 Y para los interesados en poder obtener los certificados correspondientes al nivel de idiomas que están estudiando o dominan, pues ya pueden apuntarse a las pruebas de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas. Desde hoy la Consellería ha abierto el plazo de inscripción para los alumnos oficiales, lo hará esta mañana. Los exámenes escritos serán del 1 al 22 de junio, mientras que el calendario de la parte oral lo fijará cada escuela oficial. Y los exámenes extraordinarios serán entre el 2 de junio. ...y 13 de septiembre... ...así que para la matriculación telemática de estas pruebas... ...hay de plazo hasta el próximo lunes 28 de febrero... ...pero en el caso de inglés o valenciano... ...el calendario cambia... ...y también si es para el alumnado que va por libre... ...porque deberá solicitar su turno telemático de matrícula... ...entre el 28 de febrero y el 3 de marzo... ...si están interesados... ...pues toda la información la tienen colgada... ...suponemos que en las propias webs de las escuelas oficiales de idiomas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Like y vamos con el deporte, primero con la mala noticia porque las guerreras ilicitanas de balonmano, el visiteche.com, de Joaquín Rocamora se despidió de la European Cup ayer en Teide, en Gran Canaria. Las guerreras ilicitanas disputaron ayer la vuelta de los cuartos de final y cayeron derrotadas ante el Rocasa. Tras el empate a 22 en la ida, el resultado global de la eliminatoria es de 45-39. Nuestro compañero José Antonio González nos da más detalles. Muy buenos días. Hola Arroz, muy buenos días. No pudo ser, se acabó el sueño europeo del club balonmano Elche. Visitelche.com. Las guerreras franjiverdes perdieron ayer domingo el partido de vuelta de los cuartos de final de la European Cup por 23-17 ante Rocasa Gran Canaria, uno de los favoritos para alzarse con el título. Tras el empate a 22 de la ida, en el Esperanza el Elche viajó a Telde con la intención de dar la sorpresa, pero el conjunto Gran Canario fue superior y apenas dio opciones. La primera parte estuvo marcada por las pérdidas de balón y las imprecisiones debido a los nervios en ambos equipos eso sí, el resultado al descanso era favorable a Rocasa que dominaba por 9-7, ya en la segunda mitad el Elche nunca bajó los brazos pero faltó precisión en ataque y sobre todo solidez en defensa a falta de 5 minutos para el final la distancia era de 5 goles y poco se pudo hacer, en fin el marcador definitivo reflejó un 23-17 y el equipo de Gran Canaria se alzó con la victoria en el global de la eliminatoria por 45 39. Pese a la derrota, el Visitelche.com ha completado un gran torneo en la European Cup al hacer historia, clasificándose por primera vez para los cuartos de final. Ahora las de Joaquín Rocamora tienen por delante el tramo final de la Liga Guerrera Iberdrola y la fase final de la Copa de la Reina. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio, gracias. Y lo que sí pudo ser es que el Elche volvió de nuevo a desatar la alegría, la afición que casi llenó el estadio el pasado viernes por la noche. Una alegría desatada tras la victoria, importante victoria, ante el Rayo Vallecano. Nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. Importante victoria la derecha Club de Fútbol frente al Rayo Vallecano de nuevo con remontada por segundo partido consecutivo en el Martínez-Valero. La verdad es que la afición blanquiverde se está... ...acostumbrando a las remontadas heroicas de un Elche que empezó perdiendo contra el Rayo Vallecano... ...nada más arrancar el segundo tiempo con un gol de Fran García a los seis minutos... ...pero con los cambios de Francisco que acertó de pleno para reforzar el centro del campo y la delantera... ...llegaron los goles. En el minuto 75 por fin Guido Carrillo marcó y no se lo anularon... ...es el cuarto que marca esta temporada... ...pero el primero que hay que anotarle legalmente... ...ocho minutos después... ...el debutante Ezequiel Ponce... ...un nuevo ídolo para la afición blanquiverde... ...tras un jugadón de Peremilla... ...marcaba ante la salida del portero con regate incluido... ...el 2 a 1 para Jolgorio de la afición blanquiverde... ...que se frotaba los ojos... ...de cómo se celebró por parte de los futbolistas... ...ese 2 a 1 saliendo todo el banquillo a abrazarse... Uno recuerda las imágenes del gol de Milla del ascenso en Girona, lo que demuestra el extraordinario ambiente que hay en ese vestuario y también el matrimonio perfecto con la afición blanquiverde. 2-1, final del partido de un Elche Club de Fútbol que está viviendo su mejor momento de la temporada. Ya van cuatro victorias de cinco partidos. En el estadio Martínez Valero desde la llegada de Francisco. De hecho, el Elche nunca había arrancado un 2022 con tantos puntos en el Martínez Valero desde hacía 45 años. El conjunto que dirige el técnico Blanquiverde ya se ha colocado décimo tercero, asciende una posición, adelanta al español del Barcelona. <risa> de Barcelona. Tiene muchos equipos por detrás y lo más importante consigue, a falta de trece partidos para finalizar la competición, la máxima diferencia con el descenso que ahora es de nueve puntos con el Cádiz y Alavés. Con ambos tiene el gol ganado definitivo con el Alavés y de momento con el Cádiz. Por tanto, una jornada importante en la que también los resultados fueron muy beneficiosos para los intereses del conjunto ilícitano. Le queda un partido en este mes de febrero que es contra el colista el viernes a las 9 de la noche en el Ciutat de Valencia. Los ilicitanos buscarán una victoria para cerrar febrero en el mejor... Eh, arranque de año de la historia blanquiverde en Primera División. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya saben que hoy, por ser lunes, tendremos la tertulia deportiva. Tendremos tiempo de hablar de ese importante partido, de cómo está el Elche Club de Fútbol en estos momentos y cómo está también la afición de ilusionada, porque el Elche va asegurando cada vez con mayor fuerza Y acierto su permanencia en la Primera División. Falta un minuto para llegar a las siete y media de la mañana y nosotros ahora vamos a conocer cuál es el tiempo para esta semana. Nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Después de un fin de semana con paso de abundante nubosidad, de viento fuerte y descenso de las temperaturas, comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. Aunque para viernes sábado tendremos abundante nubosidad. De momento, durante esta madrugada cielos despejados en el primer tramo, después llegaba nubosidad de tipo alto. Temperaturas nocturnas que han bajado y mucho en el sur del Cantábrico. De Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en la estación meteorológica de Telde. En torno a los 9 grados. El en el sur, 3-4 grados. Hasta media mañana, intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Después, tendencia, cielos poco nubosos despejados, el viento flojo de poniente. Y ya por la tarde, predominio de cielos despejados. Se activará el viento flojo de componente marítima. Hoy suben las temperaturas máximas, que en la ciudad van a rondar los 21 grados. En buena parte del territorio, rozaremos los 22-23 grados. Mañana martes, pocos cambios, estabilidad atmosférica cielos despejados, viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados. A partir del miércoles ya veremos nubosidad de tipo alto que nos anunciará cambios y de hecho jueves tendremos alternancia de nubes y claros, temperaturas en torno a los 18 grados viernes, sábado, cielos muy nubosos o cubiertos no descartamos que se escape alguna gota y las temperaturas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 Tu sonrisa dice mucho de ti, te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas en calle Maestro Albeniz 6, Elche, teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Mira, mira, es el nuevo Nissan Cascade con la asistencia de Propilot con NaviLink. ¿Pero quiénes son esos? <risa> que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más. Zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. IFA vuelve a estar tan bella como siempre Vuelve Gesal Estetic El salón de estética cosmética, belleza y peluquería Charlas y conferencias de los mejores profesionales sí. Los impresionantes concursos de uñas y maquillaje Y productos a precios de feria Gesal Estetic Del 26 al 28 de febrero en IFA Y el 26 y 27 Eco Alicante.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 El 28 de febrero se va a celebrar el Día Internacional de las Enfermedades Raras y por ello se prepara desde esta misma semana una serie de actos de concienciación social y de difusión de la consulta de enfermedades raras y sistémicas del Departamento de Salud del Hospital General. Hoy hablamos con la jefa de la sección de medicina interna y la impulsora de esta consulta, la doctora Antonia Mora. Muy buenos días. Muy buenos días. Este año, ¿cómo van a celebrar ustedes el Día Internacional de las Enfermedades eh, Raras, Minoritarias? Pues este año, eh, como el año pasado, en que por el COVID tuvimos que hacerlo por medio de redes sociales y también eh, por medio de los medios de comunicación, tanto escritos como la radio, en fin, es Este año en concreto hemos desarrollado desde la página web del hospital y desde Medicina Interna una nueva página web para eh, las enfermedades raras en las que irán apareciendo una serie de vídeos de tres enfermedades en concreto, la enfermedad de Fabry, el día 21, el día 23 la enfermedad de Duchenne y el día eh, 25 eh, presentaremos un vídeo sobre eh, la ELA. En, en cada caso participa un médico, participa representantes de las asociaciones, tanto de Adela como de Feder y también algún familiar o cuidador. Entonces, pues este año hemos, hemos intentado avanzar un poco más con respecto al año anterior teniendo pues una, una página web dependiente de la página web del hospital eh, que, bueno, pues pueden utilizar tanto las personas que quieran y va dirigida sobre todo a personas que crean que, que ellos o algún familiar puede tener Una enfermedad rara. ¿Y por qué estas tres enfermedades, eh, de Fabri, Creo, Ducem y Laela? ¿Por qué han elegido ustedes estas tres? Bueno, como sabe, eh, estas jornadas lo que tratamos es de eh, concienciar a la población y sobre todo a dar visibilidad, en este caso a los silicitanos, de que estas enfermedades son reales y no son tan raras. Entonces hemos elegido eh, la enfermedad que más frecuentemente atendemos en medicina interna, dentro de las enfermedades raras, que es la enfermedad de Fabry, y que a lo mejor desde el aspecto externo pues hay muy pocos datos que nos la hagan sospechar. Sin embargo, pues sí que va dañando órganos internos, como puede ser el corazón, como puede ser el riñón, como pueden ser los nervios periféricos, Entonces, pues con esto lo que queremos ver es que las enfermedades raras, eh, algunas no se ven en el exterior, no hay una alteración externa, pero sí la hay interna y muy grave con consecuencias que pueden ir desde la muerte súbita en gente joven por la afectación uh -huh. cardíaca hasta eh, la insuficiencia renal crónica, que necesita hemodiálisis ¿Y qué, e incluso trasplantes. ¿Y qué señales da eh, la enfermedad Fabry? La enfermedad de Fabry eh, da señales como, por ejemplo, eh, alteraciones del ritmo cardíaco, eh, sobre todo por la afectación de los nervios periféricos, pues va a dar como una especie de calambre en las zonas más distales del organismo, manos o pies. ...que son muy desagradables... ...también pueden dar dolores cólicos a nivel abdominal... ...pueden dar también como hemos dicho taquicardias... ...o pérdidas de conocimiento por algún bloqueo... ...y también manchas que pueden aparecer en la piel... ...que son rojizas y que se llaman angioqueratomas. ...luego hay otra serie de alteraciones... ...pero como puede ser la, eh, la afectación de la córnea que ya lo tenemos que ver por el oftalmólogo y nos la pueden remitir a algunos oftalmólogos que la detecten y también pueden dar una sordera por afectación del nervio auditivo. ¿Y la enfermedad de Duchenne? Bueno, pues la enfermedad de Duchenne eh, se ha seleccionado porque es una enfermedad que, bueno, en un principio eh, la persona empieza incluso a... Caminar y a partir de los dos, tres años, más o menos ya hasta los cinco, empiezan a perder la capacidad. Es una distrofia muscular, entonces afecta a los músculos fundamental inicialmente, a los de eh, la pelvis, con lo cual eh, el niño va perdiendo la capacidad de andar. ...y posteriormente eh, va a afectar a otros músculos... ...como pueden ser el músculo cardíaco, los músculos respiratorios... ...y los músculos que nos permiten deglutir, tragar la comida... ...con lo cual pues estos pacientes van a necesitar a la larga... ...una intubación, eh, una, eh, una intubación y darle de comer a través de una sonda... Eh, ...pues... ...a nivel del estómago, ¿de acuerdo? Eh, son pacientes que acaban en silla de ruedas... ...que requieren una atención sociosanitaria... ...sobre todo de rehabilitación... ...también necesitan recursos sociales... ...como ley de dependencia, etcétera... ...y aquí pues las asociaciones... Eh, ...pues la verdad es que están haciendo muchísimo... ...por otro lado los familiares... ...en muchos casos se encuentran... Desbordados. Con ella queremos dar visibilidad uh -huh. a, porque es una enfermedad con una afectación muy importante que les impide llevar una vida autónoma. Claro. Incapacita al paciente, al igual que la ELA, que también la conocemos porque la sufrió Stephen Hopkins y por las asociaciones que hay en la ciudad de Ilche. Sí. Ha, ha comentado eh, la familia de los pacientes. ¿Qué papel juega la familia de los pacientes con una enfermedad minoritaria? Bueno, la familiaridad de los pacientes es fundamental. Eh, en enfermedades, como hemos comentado, como la ELA y como la enfermedad de Huxen, pues van a tener que ir, eh, en primer lugar, eh, viendo qué necesidades tienen y, eh, y van a ir cambiando progresivamente, desde solo rehabilitación, hacia ya la utilización de sillas de rueda y hasta llegar, como he dicho, a intubaciones que, que dependen de un respirador e incluso a darle la comida por una sonda, es decir, van a necesitar un gran apoyo porque ellos, eh, por un lado, están afectados, está afectado su familiar y por otro lado deben ser cuidadores, entonces también hay que prestar cuidado al cuidador y, y en ese sentido yo creo que las asociaciones lo están haciendo muy bien. De hecho, colaborarán, están colaborando con, eh, con eh, esta semana de concienciación y de difusión del trabajo de la consulta. Estamos hablando de tres enfermedades raras que ustedes van a difundirlas y que eh, no tienen sí tienen tratamiento, pero no tienen cura. Eh, la pandemia hemos visto cómo... Si han retrasado los tratamientos, ¿qué ha pasado con los pacientes con enfermedades raras en el, de este Departamento de Salud del Hospital General? ¿Ha habido bueno, retrasos en los, tra, en los tratamientos debido a estas olas que nos golpean de COVID? Bueno, pues en este sentido la enfermedad de Fabry sí tiene un tratamiento ¿eh? que puede ser la administración... ...de eh, la enzima que falta ¿eh? por vía intravenosa... ...y que lo hacemos en el hospital de día de, de nuestra unidad... ...y lo hace nuestro enfermero del hospital de día que... ...que bueno, lo hace muy bien, eh, empatiza muy bien con los, con los enfermos... ...y de hecho pues tenemos seis pacientes que lo reciben por vía intravenosa y otros dos pacientes que lo están recibiendo otro fármaco por vía oral. Es decir, que en la enfermedad de Fabriz sí que hay un tratamiento. Nosotros, en cuanto a la, efectivamente a, a las olas de COVID, pues el tratamiento de aquellos que ya lo llevaban lo hemos mantenido y de eso nos encontramos pues sumamente satisfechos porque en otros hospitales ha habido que suspenderlo. Nosotros, bueno, pues tanto la dirección como los supervisores han sido, pues, muy conscientes de la necesidad de mantener los tratamientos ya iniciados o tratamientos intravenosos de otras enfermedades raras como puedan ser inmunoglobulinas. En lo que sí que nos hemos visto afectados es en la consulta externa de las enfermedades minoritarias y sistémicas. Porque, pues bueno, la mayoría de los, del personal sanitario ha tenido que subir a atender pacientes con enfermedades raras. En estos casos, pues sí hemos notado que, bueno, pues se han retrasado las consultas y, bueno, pues hemos generado, pues, una peor calidad, por supuesto, en la atención que se merecen nuestros, en, nuestros enfermos, nuestras personas que conviven con una enfermedad rara. A pesar de ello hemos intentado mantener siempre para las urgencias pues, algún médico que les pudiera dar respuesta, aunque no fuéramos los que habitualmente pues, lo hacemos, como son el doctor Lidón, que es el que está a cargo de la, de la consulta día a día. Y, y yo, que estoy también eh, llevando algunas en concreto. ¿Cuántos años lleva esta consulta eh, dedicada a la atención de, los, eh, de las personas con enfermedades raras en el Hospital General? Bueno, pues desde el 2016, a partir de diciembre, de, perdón, de mayo, a partir de mayo, pues ya empezamos a ver que teníamos mm, enfermedades raras en ...que llevaban diferentes profesionales. Y en este momento vimos que se le podría ofrecer una atención de mayor calidad... ...si reuníamos a todos los pacientes con enfermedades raras en una consulta específica. Y bueno, pues desde el 2016 en que atendimos a 259 pacientes... Pues, pues ha ido creciendo, ha ido creciendo a pesar de que el año pasado, por ejemplo, en el, 2020, bueno, en el 2021, pues llegamos a ver incluso 1.143 pacientes. Y esto a pesar de, como he ido comentando, esto a pesar de la pandemia de COVID. La mayoría han sido por vía, eh, tanto para los tratamientos, para los diagnósticos, y luego muchas han sido por vía telemática, por teléfono fundamentalmente. ¿Qué, ¿Qué enfermedad rara es la que mayor incidencia tiene en el Departamento de Salud? En, en medicina interna es precisamente eh, la enfermedad de Fabry la que tenemos con mayor frecuencia. Lo único, claro, que a lo mejor de esta tenemos 17, pero hay de otras que tenemos una o dos, etc. La ELA también es... es ...muy, muy frecuente... ...yo estoy hablando de las enfermedades raras... ...que nosotros llevamos... ...que a veces no se ven en el exterior... ...pero que pueden dar lugar... ...a, como he dicho... ...pues muertes y disminución... ...de la calidad de vida... ...de estas personas y de sus familiares... ...y por la, exper eh, y por la experiencia uh -huh. que tienen ustedes... ...¿tiene género la, la enfermedad rara?... ...¿afecta más a mujeres que a hombres?... ...depende del tipo de herencia... ¿Eh? Depende del tipo de herencia. Si la herencia es ligada al cromosoma X, pues sí. Aunque las, hoy en día se sabe que las mujeres pueden desarrollar la enfermedad, aunque sea de forma más tardía o más leve. Aunque algunas mujeres lo desarrollan de forma tardía y grave. Y también reciben tratamiento. Antes se pensaba que las mujeres eran solo portadoras y los hombres... Eh, eran los que padecían la enfermedad, pero hoy se sabe que no, que las mujeres lo van a sufrir también, aunque en los hombres pues puede ser más grave. ¿Y, y de hecho pues estamos realizando estudios en las mujeres con enfermedad de Fabri, eh, que, que estamos realizando en este momento y que pronto dispondremos de, estar, de los resultados de los mismos. Y para terminar, ¿qué avances científicos, qué avances en medicina se han conseguido? Bueno, yo creo que son enfermedades en las que, a pesar de que se necesita investigar muchísimo más, se necesita investigación de tratamientos, pues bueno, eh, tenemos tratamientos solo para un 6% de estas enfermedades. En los diagnósticos sí que podemos, eh, podemos diagnosticarlas aunque no las podamos tratar eh, a través de un método muy sencillo que es la extracción de sangre y la utilización de una gota seca que se remite a hospitales o centros de referencia para determinar eh, la capacidad de esa enzima, si la tenemos disminuida y la, y, vamos, y la mutación genética que la está provocando, porque la gran mayoría, más de un 75%, ...son hereditarias, son por mutaciones genéticas. En este sentido sí que hemos avanzado en el, en el sentido del diagnóstico. Eh, eso también es importante porque aunque no tengamos tratamiento para ellas... ...podemos, como pasa por ejemplo en el Duchenne o como pasa por ejemplo en la ELA... ...pues podemos mantener una calidad de vida mejor a través de rehabilitación... ...y de otra serie de cuidados como terapia ocupacional etcétera ...y hemos mejorado tanto la calidad de vida... ...como la supervivencia... ...hoy en día pues los pacientes con enfermedad de Duchenne... ...pues llegan hasta casi los 40 años... ...otras enfermedades como afectación del metabolismo... ...de las proteínas o de la, de la glucosa, etcétera... ...pues también pasan desde los pediatras hasta nosotros... ...que esto era algo antes impensable... O sea que en ese sentido sí que podemos aportarles, por ejemplo, eh, en este último caso, pues una dieta específica y administrarle una serie de eh, fármacos, como puedan ser suplementos de aminoácidos o carnitina, que nos permitan que estos pacientes pues tengan una mejor calidad de vida. También pueden eh, ser urgencias hospitalarias estas enfermedades, ...por trastorno del metabolismo de, de las proteínas, de las, grasas, o de, los, de las grasas o de los hidratos de carbono... ...porque es como una intoxicación ¿eh? que te puede dar pues, convulsiones, pérdida de conocimiento... ...fiebres muy elevadas. Nosotros en este sentido pues, seguimos algunas de ellas como la acidosis propiónica... ...en la que hay que quitar por ejemplo... Las proteínas, dar una dieta muy baja en proteínas y dar, por ejemplo, aportes de los aminoácidos esenciales y aportes de carnitino. Y con ello, pues, tenemos pacientes ya en nuestra consulta remitidos desde pediatría. Es decir, que diagnosticar una enfermedad ya es importante, porque Uy. vamos a estar al tanto de que no desarrollen ningún episodio urgente grave... ...y si lo desarrolla, que rápidamente podamos actuar... ...y por otro lado, pues vamos a poder actuar también... ...en cuanto a la rehabilitación y, bueno, pues el acompañamiento... ...en estos enfermos, que para ellos es muy importante... ...el saber que nunca se van a sentir solos... ...que siempre van a tener médicos, enfermeras, rehabilitadores... ...que van a estar con ellos desde el principio hasta el final. Pues muchísimas gracias Antonia Mora por esos esfuerzos, ese trabajo, esa dedicación, la investigación para garantizar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras. Eh, le despedimos con ese agradecimiento a la jefa de sección de Medicina Interna y a la impulsora de la consulta de enfermedades raras del Hospital General de Elche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues hoy 21 de febrero en el Hospital General van a comenzar las jornadas y las actividades con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras. A las 12 del mediodía en la entrada del hospital se llevará a cabo la apertura institucional de estas jornadas virtuales... ...que se presentarán en las que se va a presentar el vídeo sobre la enfermedad de Fabric, de la que hemos hablado en la entrevista con Antonia Mora. Y mañana se abordarán los síntomas para identificar esa otra enfermedad rara... La de Duchenne. El miércoles se presentará el vídeo de la enfermedad de la di distrofia muscular de Duchenne. El 24 y 25 le tocará el turno a la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y el 28 presentarán la web para que los pacientes puedan ponerse en contacto con la unidad con el fin de acortar tiempos diagnósticos. La glorieta. El despertador de Elche, con toda la información local. Cada noche en Teleelche te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello.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 Mini punto limpio en Elche, más cerca, más fácil. Es un mensaje de UTLC Elche y Ayuntamiento de Elche. Pues quedan seis minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana y es tiempo de recordar las crónicas deportivas. Al final, los jugadores del balonmano del visitelche.com de Joaquín Ramícamorás tuvieron que despedirse de la. Copa Europea ayer en Teide, Gran Canaria. Las guerreras ilustranas disputaron la vuelta de los cuartos de final y cayeron derrotadas ante el Rocasa. Nos lo cuenta José Antonio González.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 Y Paco Gómez es quien nos va a contar cómo el Elche Club de Fútbol Desató la alegría de nuevo a la afición al volver a hacerlo Al remontar en casa un partido decisivo para seguir alejándose del descenso Muy buenos días Hola, buenos días, importante victoria La del Elche Club de Fútbol frente al Rayo Vallecano De nuevo con remontada por segundo partido consecutivo en el Martínez Valero La verdad es que la afición blanquiverde se está...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 eh, arranque de año de la historia blanquiverde en primera división hasta luego. Hasta luego Paco, gracias hoy recordamos que por ser lunes adelantamos, ya que la glorieta termina a las 10 de la mañana, sus contenidos, pues vamos a adelantar la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, tendremos tiempo para seguir analizando esta importante victoria, y ahora cuando faltan segundos para las 8 en punto de la mañana, vamos con la información meteorológica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 en la estación meteorológica de Telaels en torno a los 9 grados en el sur 3-4 grados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 Dos minutos pasan de las ocho en punto de la mañana y volvemos otra vez a contarles el relato informativo. El alcalde no deja de sorprendernos con esto de la dama, continúa con esa cruzada particular y el pasado viernes no se le ocurrió otra cosa que contestar mediante un, tu un tuit al ministro de Cultura por sus declaraciones recogidas en El Diario.es, diciéndole que no se ha pedido la cesión por conveniencia política sino por un anhelo colectivo de la ciudad. Veremos si a golpe de tuit conseguirá el alcalde traernos la dama, pero ya es hora que se preocupe de lo que es de su competencia, que hay un convento mercedario que se está cayendo, deteriorándose y es propiedad del ayuntamiento, que no es ni del ministerio ni de la consejería, que si se busca el dinero que se dejó perder y el proyecto adecuado puede ser la palanca para la recuperación del sector turístico. Yanire Perona, muy buenos días, cuéntanos qué, qué ocurrió con esto del tweet.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 Gracias, Yanire. De momento tenemos ese no por respuesta a la cesión temporal. Y lo que sí que ha recibido el alcalde este fin de semana es la confirmación de Renfe de que la línea del AVE Elche-Madrid contará con una nueva frecuencia a partir de marzo. Carlos González asegura que se trata de una noticia positiva para nuestro municipio que responde a la evolución favorable de la demanda, así como la apuesta de Renfe por ir progresivamente ampliando la oferta del servicio. Además, el alcalde ha reclamado al presidente de la entidad pública que incluya la estación ilicitana de alta velocidad, la estación de Matola, en sus planes para implantar trenes AVE low cost para este mismo verano. Les recordamos que en la actualidad solo operan dos trenes por sentido entre Elche y Madrid en días laborables y un tren por sentido, por sentido los fines de semana y que tan solo en el primer año de funcionamiento de esta línea la utilizaron 28.000 viajeros, pero para el alcalde es una cifra positiva porque la línea aún se está consolidando y porque el pasado año fue complejo debido a la pandemia y confía en que va a mejorar con el aumento de la frecuencia que ha anunciado, que acaba de anunciar Renze. Y las banderas también les tenemos que contar, ondean a media hasta en el exterior de los edificios públicos,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 por el Consejo de Ministros. Y todos los grupos de la oposición han vuelto a hacerlo, han vuelto a unirse en esta ocasión para reclamar al equipo de gobierno que se apruebe una declaración institucional en el pleno de este mes para exigir a la consellera Mónica Oltra la rescisión de la contrata de la Residencia de Mayores de Altavix. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar.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 Pues muchas gracias Iciar y vamos ahora también eh, con el proyecto que aprobó el equipo de gobierno el pasado viernes en Junta. Se dio luz verde a las obras del jardín que se va a construir junto al cementerio viejo y en el que se va a levantar ese monumento dedicado a las víctimas por COVID en este municipio. Nos lo cuenta Marga García, buenos días.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 y una gran zona para aparcamiento. Este nuevo espacio de esparcimiento permitirá regenerar una zona muy degradada con cargo a los fondos EDUCI por algo más de 870.000 euros. Muchas gracias. Pasan nueve minutos de las ocho y seguimos hablando de otros acuerdos adoptados y aprobados en Junta de Gobierno porque además del jardín en memoria de las víctimas del COVID también se aprobó ...crear una zona verde con cargo a la estrategia DUSI... ...se trata de la regeneración del huerto de Rastroi... ...el que está situado en la avenida de Candalix... ...en el barrio de La Zapatillera... ...con la creación de un parque abierto con pavimento... ...nuevas especies vegetales autóctonas... ...y la plantación de palmeras... ...eso sí, se va a quitar todo el aparcamiento que hay... ...en estos momentos, en ese solar en superficie... ...también... Eh, Aparte de estos dos proyectos, eh, pues, lo que ha motivado es una nueva modificación del presupuesto de este año para incorporar créditos del año anterior, en total 4 millones de euros, que incluyen además proyectos como el alumbrado de Bonavista, los sistemas inteligentes de acceso Wi-Fi en centros sociales o los trabajos del despacho de arquitectos encargados de la redacción del proyecto de la pasarela de Altavix. Y seguimos con más junta de gobierno porque en la reunión del pasado viernes también se aprobaron dos subvenciones para, o recibieron más bien dos subvenciones para el mantenimiento por fin y conservación del palmeral, una de 200.000 euros del gobierno valenciano y la segunda de la Diputación Provincial de 50.000. ...y el equipo de gobierno, recordamos que nombró hace dos años... ...en 2020 como hija predilecta de la ciudad... ...a la periodista, fotógrafa, editora María Ángeles Sánchez Gómez... ...pero debido a la pandemia no se pudo celebrar este acto... ...así que el reconocimiento a toda su trayectoria profesional... ...y nombramiento como hija predilecta... ...va a celebrarse este mismo viernes en el Ayuntamiento... ...y la periodista María Ángeles Sánchez va a ser la primera mujer... ...en recibir el reconocimiento de hija predilecta... ...y a propósito, esta semana han comenzado ya... ...los preparativos para conmemorar el 8M... ...el Día Internacional de las Mujeres... ...este año las actividades del Día Internacional... ...llegarán a colegios, institutos y numerosos espacios... ...de la ciudad tal y como ha acordado... ...la primera sesión del Consejo de las Mujeres... ...y por la igualdad de género... ...que se llevó a cabo el viernes... ...por la tarde en el centro de congresos... ...y seguimos con más asuntos... Les contamos eh, que la policía local eh, pues está recibiendo un curso de técnicas de arresto sobre cómo hacer detenciones y traslados de manera limpia y eficaz. Esto es lo que nos contaba el pasado viernes el concejal de seguridad Ramón Abad sobre estos cursos de formación. Consideramos como una línea estratégica y fundamental que los agentes de la policía local de Elche reciban la adecuada formación...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 Pues precisamente eh, los agentes de la policía local, dos agentes, practicaron una detención limpia, rápida y eficaz en la zona de ocio de, de Altavix. Eh, suponemos que será este fin de semana. Daremos más detalles de esta detención que se ha hecho viral porque alguien la grabó y la subió a las redes sociales. Daremos más detalles y los tenemos en los próximos boletines. Informativos. Y pasamos ahora a, a hablarles del sector agrícola. La pasada semana, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura volvió a autorizar el caudal máximo para este mes, que es de 27 metros cúbicos, ya que las, eh, cúbicos, ya que las reservas se encuentran en nivel 2. Por otro lado, eh, informó esa comisión que las tareas de mantenimiento y reparación de esta E infraestructura, pues acabarán en la segunda semana de marzo. Veremos si la ministra recorta aún más este trasvase autorizado por los técnicos. Y este fin de semana se llevó a cabo el homenaje que la pandemia había aplazado a Carlos Mora, regante y vecino considerado como ejemplar por su dedicación en mejorar la calidad de vida de su comunidad.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 Pues su amigo Ángel Urbina también tuvo palabras de afecto hacia el regante y agradeció al Ayuntamiento que le haya dedicado esta vía que se encuentra precisamente junto a la calle que lleva el nombre de su mujer fallecida en el año 2000. Y terminamos de momento el repaso informativo con una noticia que puede ser de interés para quienes quieran acreditar su nivel de idiomas. Y es que ya pueden apuntarse a las pruebas de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas. Desde hoy mismo la Consejería de Educación ha abierto el plazo de inscripción para los alumnos oficiales, para los, el alumnado libre hay otro plazo. Los exámenes inscritos serán del 1 al 22 de junio, mientras que el calendario de la parte oral lo fijará cada escuela y los exámenes extraordinarios serán entre el 2 y 13 de septiembre. Y ahora vamos con los titulares de toda la prensa nacional. Bueno, de casi todas. La Glorieta con Rosemary Alonso. Like el coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial aquí en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com Todos los días del año abierto para ti Para comprar todo lo que necesites Supermercado Charter Consum En Che Parque Empresarial En las instalaciones de Gasolineras El Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro eh, Mañana lo cuelgo Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros que hay que conseguir esto Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar. Pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torre Vieja y en Orihuela Oleza Motor hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este año sí, este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, ah, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en TeleElts Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí en TeleElts. Colaboran Audica, Clínica Beauty, ...Renueva Cocinas... ...y Cosmopolitan Wellness Club. La Glorieta... ...con Rosmar Alonso. Diecinueve minutos pasan de las ocho de la mañana... ...y vamos ya con leer... ...los principales diarios nacionales... ...y después de ello... ...conectaremos con la sala de tráfico del Ayuntamiento de Elche ...para ver cómo se despierta la ciudad... ...pues estamos viendo los principales, eh, las principales portadas... ...de los diarios nacionales... ...y nos llama la atención todos... ...hacen eco de nuevo... ...de la sangría que está sufriendo y llorando... ...el Partido Popular a nivel nacional... ...y nos llama la atención... ...la portada del ABC que es la más dura contra Casado... El, ...el líder de la oposición... ...aparece una fotografía... ...ocupando toda la portada de Casado... ...cruzando la carrera de San Jerónimo... ...en el Congreso de los Diputados... ...se asemeja un poco a esa portada... ...del disco de los Beatles... ...de Abbey Rowe... ...pero en portada ABC recoge Casado... ...una dimisión, pide en su editorial... ...la dimisión de eh, Pablo Casado... ...titulando Casado, una dimisión obligada... ...pide tiempo hasta julio... ...pero los varones quieren que renuncie ya... ...el líder popular aseguran... ...que consultó ayer a los presidentes regionales... ...quienes le transmitieron que la salida... ...a la guerra civil que vive el partido... ...pasa por su marcha y un congreso... ...extraordinario, urgente... ...y cómo recoge la crisis del Partido Popular... ...el diario El País... ...pues también, portada con todos los militantes eh, en esa manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, militantes apoyando a Ayuso y pidiendo la división de Casado. Esa es la fotografía de portada del país y su titular. Crisis interna en el primer partido de la oposición. Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del Partido Popular. Dirigentes territoriales reclaman... La salida del actual líder y la convocatoria de un congreso extraordinario para aupar a Ceijo como sustituto. Y recogen también la protesta contra Casado y a favor de Ayuso en Génova. Y también una encuesta. La entrada de Vox en el gobierno preocupa al 59% de los españoles. Los votantes del PP rechazan imponerle un cordón sanitario a Vox. Y el diario El Mundo también recoge una encuesta, eh, el titular, diciendo que Casado hunde al Partido Popular y dispara a Vox al borde del sorpaso. Cede el, el liderazgo al PSOE tras perder 4,2 puntos y 19 escaños el día del estallido del conflicto, según la encuesta que publica el diario El Mundo. Y un tercio de sus votantes... ...se va a Abascal y perderá otro 25% si no da una solución a la crisis... ...los electores populares le dan un suspenso... ...le culpan de lo ocurrido y piden echar a Egea. Así está, así está la prensa recogiendo de nuevo... ...todas las consecuencias de esa crisis, grave crisis... ...que vive el Partido Popular Nacional. También los periódicos pues eh, recogen todo... La recoge, ...recoge en esa crisis de Rusia... ...la violencia eleva el temor a la guerra abierta... ...en el este de Ucrania... ...Rusia decide mantener más tiempo sus tropas... ...en Bielorrusia... ...esto es lo que dice el diario El País... ...y también recoge que los bancos... ...reforzarán la atención telefónica a los mayores... ...y un reportaje sobre la última gran batalla... ...contra la hepatitis C... ...y el mundo recoge que... ...aparte de la crisis de, del Partido Popular... ...recoge en cuanto a la posible guerra que en Ucrania, en Ucrania ya hemos recibido este año 1.500 millones de dólares en armas. Ese es el titular, es el testimonio, entre comillas, de dos milicianos de las, en las afueras de Kiev que pasan revista a la rápida modernización del ejército y los paramilitares desde la crisis de 2014. Macron ofrece a Putin buscar un nuevo orden de seguridad en Europa. Todos los diarios... Eh, aparte de la crisis del Partido Popular, también recogen la crisis que estamos viviendo en Rusia. El diario La Razón dice que Rusia da los primeros pasos para invadir Ucrania. Estados Unidos cree que las maniobras en, la, en las fronteras y los choques en Donbass son las primeras fases de esa invasión. También recoge un, en titulares que Sánchez, el presidente, viaja a Galicia ante el aluvión de críticas por el rescate del pesquero. El presidente recibirá a los supervivientes que llegarán en un avión del ejército que partió ayer hacia Canadá. Y eh, también eh, plasma la victoria del Barcelona, campeón de la Copa del Rey, remontó a un Real Madrid eh, que dominó muchos minutos ...y en cuanto al deporte hay otras... ...en la prensa deportiva... ...hay eh, pues un periódico... ...vamos, creo que es el AS... ...que recoge la victoria de un tenista... ...el murciano Alcaraz... ...que dice, que ya vaticina... ...que estamos ante otro Rafa Nadal... ...dice, viene un huracán... ...Alcaraz gana en Río su primer ATP 500... ...al vencer en la final a Schwarzman. La victoria le mete por primera vez en el top 20 a sus 18 años, antes que Rafa nada. Y otros recogen la victoria del Barcelona, del fútbol eh, del Barcelona, que titulan que ya vuela. Vamos enseguida a conectar con la sala de tráfico del Ayuntamiento de Elche después de este repaso a la prensa nacional. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp Delch, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás. Calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pues faltan dos minutos para llegar a las ocho y media de la mañana y veamos cómo está haciendo el tráfico en la ciudad de Elche en este lunes eh, 21 de febrero, eso nos lo cuenta Jesús Iniesta desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ross. ¿Qué tal? Hoy, ¿cómo se, cómo, qué, qué, ¿Qué novedades tenemos en esta semana, la última del mes de febrero? ¿Hay algún sí. corte de tráfico previsto? ¿Qué nos puedes sí. contar, Jesús? Pues mira, comenzamos la mañana con tráfico denso en los accesos principales a la ciudad. ...como en la avenida de Alicante, avenida Santa Pola, calle Almanza... ...avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Creviente... ...también es denso el tráfico en Filés de Fora... ...Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca... ...en el resto es totalmente fluido pero en pocos minutos cambiará la circulación... ...y se hará más complicada en los puentes y en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Usia Smart... Se ...está cortada entre la calle Francisco Tomás y Valiente... ...y la Plaza de Barcelona, durante toda la mañana... ...por la instalación del mercadillo... ...téngalo en cuenta en sus desplazamientos... ...y por último recomendaros salir con tiempo de casa... ...ponerse el cinturón de seguridad... ...cumplir los nuevos límites de velocidad... ...y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables... Ciclistas y peatones. Esto es todo desde la sala contra el tráfico del Ayuntamiento, de hecho, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por esta información tan útil. Recuerden que al ser lunes tendremos esa calle a Usiasmar cortada por el mercadillo en Carrus. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora recordando pues lo que nos gusta, esa importante victoria y para eso, mira. Pues cambiamos de sintonía y para eso nos vamos a hablar del Elche Club de Fútbol. Nos encanta recordar cómo remontó ante el Rayo Vallecano y cómo se ha colocado, sigue ascendiendo hacia arriba, cómo se coloca en puestos ya alejados de la zona de descenso. Paco Gómez, muy buenos días hoy. <ríe> buenos días, buenos, ro, espérate. Buenos días. buenos días. Buenos días. Ya te tengo en el micrófono correcto. Bueno tienes la prensa también deportiva sí. y el Elche como ¿Cómo viviste tú el partido? Eh, a las 9 y cuarto lo analizaremos en la tertulia, así que... Mm, así. Eh, sí, no, pues... Ligeramente, ahora ligeramente, <risa> me cuentas. Decir que el Elche por segundo partido consecutivo remontó un resultado adverso, eh, Fran García puso por delante al Rayo en el minuto seis de la segunda parte, pero los goles de Guido Carrillo y del de debutante Ezequiel Ponce, el último en el minuto 84, hicieron... Bueno, pues eh, que el Martínez Valero estallara de júbilo, que se celebrara ese segundo gol casi casi como el del ascenso de Peremilla hace ya casi un par de años. Y la verdad es que ahora mismo el Elche vive su mejor momento. Es décimo tercero, se acerca a mitad de la tabla, tiene la mayor distancia con el descenso, nueve puntos de colchón, que eso son tres partidos. Quedan trece, es decir, que dio un paso de gigante por conseguir ese objetivo de una permanencia tranquila y no agónica como el año pasado. Qué bien, bueno pues eh, lo dicho Paco, te esperamos a las nueve y cuarto aproximadamente para esa tertulia deportiva, pero antes ya que tienes, ¿qué periódico es? El Marca, ¿no? Sí. El, el Marca, eh, ¿cuál es el titular del Marca? Porque LAS se eh, titula la, la gesta que ha hecho el tenista murciano, Alcaraz, Alcaraz que, ganó, que se ha sí. colocado con 18 años, antes que Nadal, ya en el top ten de los 20 uh -huh. mejores tenistas del mundo. Así que mmm, dicen que anuncian un nuevo huracán en el tenis ojalá, español. Ojalá sea la mitad como mínimo de lo que, consiguió, de lo que está consiguiendo bueno, el bueno de Rafa Nadal. Aquí ha empezado, ha empezado. Ha empezado con 18 años. Aquí en el marca titula en el Madrid se escapa con su victoria frente al Alavés, que al Elche le vino de maravilla porque el Alavés es el que marcaba uh -huh. la zona de descenso pues eh, Y el Barça da un giro, el Barça también goleó 1-4. Bueno, pues siguen ahí en lo alto de la clasificación los, los merengues y el Barça luchando por, por eh, puesto de Champions. Eh, hablan sobre todo de, de fútbol, eh, también de baloncesto, la Copa de Mirotic. Ah, sí. El baloncesto lo ganó la Copa del Rey el Barça y efectivamente segundo título ATP Carlos Alcaraz también conquista la tierra de Río destacando lo que hizo el tenista el joven tenista español pues nosotros tenemos portada y es el Elche Club de Fútbol y la pena es que no hemos podido tener portada para las guerreras ilicitanas de balonmano visitelche.com eso nos lo contará José Antonio González eh, en, también en la tertulia Muy deportiva bien. gracias Paco A ti, hasta, vos, ahora. hasta ahora y Hoy también tenemos aquí, en los estudios de Telelech en Radio Marca, a Vicente Bordonado. Así que su crónica en el mismísimo directo son las 8 y 33 minutos de la mañana. Tenemos en la estación meteorológica casi 11 grados de temperatura. Y Vicente, aprovecho que estás aquí para hablar de uno de tus proyectos para que me hagas esa crónica eh, meteorológica. Pero antes el patrocinio, que es importante. El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Vicente, ahora sí, tu sintonía y tu careta de patrocinio. Buen día, Vicente. Muy buen día. Bueno, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tiempo nos espera para, para esta semana última del mes de febrero? ¿Qué mes de invierno más bueno que hemos tenido? Apenas sin, sin lluvias y sin frío. Sí, la verdad es que continúa el tiempo seco y, de hecho, en las próximas dos semanas nos esperan precipitaciones significativas. Sí que vamos a tener un cambio de cara viernes-sábado con abundante mm. nubosidad, Incluso Vaya. se podría escapar de alguna gota. Para de el hecho, fin de semana. Para el fin de semana, otra vez, porque hemos tenido un fin de semana sí. también marcado por la inestabilidad atmosférica. El sábado, abundante nubosidad, A ratos por la mañana teníamos sol. Por la tarde, viento fuerte. Bajaron también las temperaturas. Ayer domingo ya tuvimos apertura de claros. Continuaba algo de ya, pero ya mucho más flojo. Un fin de semana un poco marcado por la inestabilidad atmosférica que nos recuerda que todavía estamos en invierno. Y precisamente estamos comenzando esta semana con el avance de las altas presiones, la masa de aire cálido, por lo tanto estabilidad atmosférica y ascenso a las temperaturas. Durante esta madrugada han bajado las temperaturas, sobre todo en el sur del Candel, mínimas que en pedanías como Matola o Derramador han alcanzado los 3-4 grados, en Valverde, Maitino 6 grados, en Santa Pola la temperatura no bajaba de los 9 grados. Nos ha cruzado una banda de nubosidad, eh, sobre todo de tipo alto, en el último tramo de la madrugada, primera hora de la mañana. Y ahora, durante estas próximas horas, eh, de alguna manera vamos a tener algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Vamos a tener una tarde muy estable, muy anticiclónica, con cielos despejados, el viento a medida que avance la tarde se activará flojo de componente marítima, hasta las horas centrales del día algo de viento flojo de poniente y esto se va a traducir en una jornada en la que van a subir las temperaturas, ayer por ejemplo a las máximas aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez rondaban los 16 grados, pues hoy alcanzaremos aquí los 21 y en buena parte del territorio con ese viento de poniente y el avance de la masa de aire cálido rozaremos los 22-23 grados, grados. Mañana martes más de lo mismo, estabilidad atmosférica, cielos despejados temperaturas un poco a la baja máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 10 grados uh -huh. y a partir del miércoles ya veremos algunos cambios miércoles intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto el jueves mayor aporte de nubosidad y lo dicho entre viernes y sábado abundante nubosidad e incluso no descartamos que se escape alguna gota para el fin de semana bajarán de nuevo las temperaturas pero bueno será Una inestabilidad muy transitoria Ya que a partir del domingo La segunda mitad del fin de semana Volverán de nuevo los cielos prácticamente despejados Como puedes ver, Ross sí. Una semana en la que vamos a tener de, poco, de todo un poco eh, Pues mira, Vicente, ya que te tengo aquí eh, Dices que cielos despejados Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el viernes que todo el mundo decía que los cielos no estaban tan despejados? Bueno, teníamos cielos sin nubes ...pero teníamos unas estelas que la gente decía... ...nos están fumigando... ...¿qué, qué, qué, qué fenómeno es el que vivimos el viernes? Bueno, vamos a ver... Eh, ...estos días tenemos en altitud a 5.500 metros... ...pues tenemos aire frío... ...y entonces, bueno, pues el, el tránsito de aviones... ...a, ah. a esa altitud, a, a 8.000 metros... Eh, ...pues eh, deja unas estelas de condensación pero que se forman por la, la, los motores de los aviones y entonces, bueno, pues ah. condensa, el vapor de agua se condensa y de alguna manera pues nos deja esas estelas, ah. pero bueno, no es nada de lo normal, no es nada raro en ese sentido y eso ocurre en unas condiciones atmosféricas muy concretas en cuanto a temperatura y humedad ...en esas uh, claro, altitudes... ...que cuando veamos unas nubes raras... ...que parecen polvos... eso ...ni es fumigación ni es nada... ...son estelas no, de aviones... Es, ...es igual que cuando vemos nubes lenticulares... ...que sí. parecen platillos volantes... ...pues no son no. ovnis... ...sino <risa> lógicamente que... <risa> ...en altitud tenemos viento muy fuerte... ...pues gracias por esa explicación... ...no te vayas porque ahora viene la entrevista... ...con Vicente Bordonado... ...ahora les explicamos...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 Pues eh, lo dicho, después de dar la información meteorológica, ...cuando son las 8 y 38 minutos de la mañana... ...tenemos que hablar de Vicente Bordonado... ...porque él lleva aquí en Teleelche... ...pues 14 años dando el tiempo... ...se ha convertido ya gracias a su trabajo... ...no tiene horas, eh, trabaja de lunes a domingo... ...se ha convertido en una persona ya esencial... ...no solo para nosotros, sino... ...para muchas instituciones públicas y privadas de esta ciudad... ...cuando tienen que hacer alguna celebración, por ejemplo sea la Semana Santa o, o sea cualquier otra procesión, eso está claro. Pero también lleva 14 años trabajando, recogiendo pues, eh, cuestiones muy sociales, culturales, económicas, sobre todo y principalmente del Campdels. También te has convertido en un referente en el Campdels. Por eso no es de extrañar que eh, se creara hace poco una plataforma ...que hasta ahora no habíamos visto con tanta unidad... ...los vecinos del Camp Delch... ...se han unido y han creado la plataforma de en Alerta... ...una plataforma que ya tiene un primer resultado, lo tuvo... ...y es que hace meses el alcalde anunció la creación... ...de esa unidad rural de la policía local... ...para vigilar, para incrementar la vigilancia en el Camp Delch... ...y ofrecer una respuesta mucho más rápida... ...que llevaba anunciando hace años... ...y que nunca se ponía en marcha... ...pues ya está en marcha... ...y vimos, por ejemplo, cómo fue la primera en llegar... ...al chalet del Parricida en, en Algoda... ...y detener al, al joven de 15 años... ...tras confesar que había matado a toda su familia... ...pues Vicente Bordonado se fue el sábado por la noche... ...con esta patrulla de la unidad rural... ...y estuvo con ella recogiendo su trabajo... ...minuto a minuto, un trabajo... ¿Qué? ¿Cuándo lo veremos, Vicente? Bueno, pues la verdad es que estamos preparando un reportaje muy especial para el programa el de Elche Y lo veremos concretamente la semana del 28 de marzo. Eh, semana muy especial, muy señalada para esta casa, para Teleel. Y lo veremos concretamente el miércoles 30 de marzo, a eso de las 10 y cuarto de la noche. Pues ese es el reportaje especial. ¿Y qué podemos decir, eh, Vicente? Porque... Te he presentado, ¿no? Eh, eh, no costó nada unir a todos los vecinos del Camp Delf, porque había, normalmente hay alarma cuando hay grupos eh, eh, eh, de organizados que son criminales y que cometen robes con violencia. A veces, de forma puntual, los hemos tenido. Pero lo que más ha indignado últimamente es que eh, eh, ladrones de poca monta entran. Y han, eh, campan por sus. Vamos, que entran muy a menudo a las casas de campo y se llevan todo. Lo peor es que se llevan herramientas eh, que son eh, necesarias para desarrollar la labor de los agricultores. Por eso ellos se formaron en esa plataforma Bains Alerta. Y los resultados hemos dicho que es la creación de esta unidad rural, pero ¿qué más? ¿Qué más habéis conseguido los vecinos? Porque esto, evidentemente, es. Oh, ...un premio para los vecinos. Bueno, lógicamente la, la unidad rural ya se venía fraguando... ...de m, muchos meses antes de crearse la plataforma de Erta. ...quizás todo ha coincidido en ese sentido... ...al igual que de alguna manera la policía local de Elche... Que, ...que desde aquí felicitar el extraordinario trabajo... ...que vienen realizando y sobre todo felicitarles... ...por la puesta en marcha de esta unidad rural que está trabajando y mucho y muy bien, como he podido comprobar durante este fin de semana y como los telespectadores de TeleElch eh, y en definitiva la ciudadanía ilicitana comprobará en ese reportaje especial que queremos eh, transmitir, que queremos trasladar de cara al 30 de marzo. Eh, ...ha coincidido la unidad rural con, con la plataforma Beins Alerta... ...bueno, estaba ya fraguándose antes... ...ha coincidido también el que la policía local buscaba pues... ...más canales de comunicación con la ciudadanía... ...porque en definitiva el, lo que se pretende desde Beins Alerta... ...y coincide con los objetivos de la policía local de Elche... ...es potenciar al máximo la colaboración ciudadana... ...es fundamental que la ciudadanía ilicitana, y en este caso centrándonos en el Camp de Elche, en las pedanías rurales, pues que esté organizada en grupos de WhatsApp, que estén todos perfectamente interconectados, cada grupo de WhatsApp tiene su coordinador, ese coordinador está conectado directamente las 24 horas del día con la policía mm -hmm. local, tiene a su disposición un formulario, eh, ...digital, un formulario... ...que eh, rellenándolo rápidamente... ...llega enseguida al darle a aceptar... ...a la policía local... ...y por lo tanto estamos consiguiendo... ...por un lado fomentar la colaboración ciudadana... ...y por el otro eh, nos hemos encontrado... ...con robos de pequeña entidad... Que, ...que no se denuncian... ...que no se comunican a la policía... ...y gracias a la creación de la plataforma... BINSA Alerta... ...pues esa información está llegando... ...a la policía local... Uh -huh. ...porque al final la policía local... Hace un tratamiento de estadístico de toda esa información y sabe por dónde tiene que eh, poner eh, o destinar recursos en una pedanía, en una zona o en otra, en ese sentido. Pero claro, si a la policía no le, le llega información, uh -huh. pues mal vamos. Pues eh, sabemos por experiencia que la colaboración ciudadana es fundamental y clave para resolver muchos delitos. ¿Eso lo está viendo ya la unidad de rural? Pues sí, efectivamente. La unidad rural, el, mira, la, la otra noche, el sábado por la noche, que estuve acompañándoles entre uh -huh. las 7 de la tarde y las 3 de la madrugada, todo ese turno Ma de tarde-noche... ¿Cuándo oh... duermes, Vicente? <ríe> poco, dormimos pues, poco últimamente. Madre mía, bueno. Eh, estuvisteis acompañándoles, cuéntanos, cuéntanos. Sí, sí. Y entonces, eh, pudimos comprobar que, lógicamente, bueno, pues, eh, por un lado, el trabajo que hace la unidad rural, que concretamente ahí estaban trabajando tres patrullas, Y por otro lado, pudimos comprobar que también la necesidad de la, de la colaboración ciudadana es fundamental. Al final es un engranaje entre policía y eh, vecinos, vecinas uh -huh. del CANDELS que eso funciona y entrevistando a los agentes que, que me acompañaban. Lógicamente lo ponían de manifiesto, que es importantísima la colaboración ciudadana y, y toda esa organización en grupos de WhatsApp. ¿Y, y cuáles son los ánimos en estos momentos de los vecinos del Candel y vecinas? Porque la unidad llegó después y esta plataforma llegó después de tanta indignación, cabreo, enfado. Hemos entrevistado a más de uno porque era ya insoportable tantos robos. Sí, bueno, la verdad es que tuvimos una, unos meses de oleada de robos, tanto la primavera del año pasado, verano, otoño, tuvimos muchos robos en el Camp Elche, entonces era una situación... Eh, ...no solamente de enfado... ...sino una situación preocupante... ...por la seguridad de, de, de familias... ...en el Camp ...porque bueno, estaban entrando a viviendas... ...no eran robos a, a agrícolas de producciones... ...que también se produjeron... ...pero eran robos en, en viviendas... ...y había mucha preocupación en ese sentido... ...entonces por lo tanto... Eh, de, de alguna manera eh, ahora mismo estamos en una, en una situación mucho más tranquila, eh, mucho más tranquila. por un lado bueno, pues tenemos Beins Alerta que es como un, una unión entre los habitantes del Camp de Elche, en ese sentido, todas las organizaciones entidades, todos los grupos que, que se han formado y que uh -huh. se siguen formando porque esto está creciendo, lógicamente Eso es lo que iba a preguntarte, ¿queda alguno sin sí, entrar? claro, claro, no, no queda, queda todavía gente sin entrar, lógicamente grupos que se están reorganizando en pedanías o sea, que hay uh -huh. mucho trabajo detrás de ello esto uh -huh. no es eh, tu una primera salida de organización general, uh -huh. pero ahora mismo está creciendo y mucho La plataforma en ese sentido. Entonces Hay una tranquilidad porque está la plataforma, porque la policía ha puesto en marcha la unidad rural. Los casos de robo, lógicamente, han bajado y mucha esa oleada. Gracias a la colaboración ciudadana eh, se consiguió eh, detener a una banda que venía desde Albacete, Y había llegado hasta la zona del Candel, y últimamente estaban habitando en un núcleo urbano, en un municipio de la Vega Baja. Entonces, gracias a la colaboración ciudadana, se consiguió atrapar a esa banda que era responsable de robos en unas 60 casas del Candel. ¿y qué robaban? Objetos, eh, chatarra... Eh, o... no, robaban, bueno, de todo, entraban a la casa, igual se llevaban electrodomésticos, ropa o, o latas de comida, o, sea que... o, o, ah, o artículos de limpieza. ¿Y, y quiénes eran eh, esa banda? Bueno, pues una banda de extranjeros eh, uh -huh. que, que estaban afincados primero en la zona de Albacete... ...habían estado robando por allí y, y se habían desplazado a, a nuestra zona... ...y en nuestra zona, pues bueno... Fueron se, detenidos inmediatamente. Fueron detenidos inmediatamente porque previamente pues, ellos habían robado un vehículo... ...ese vehículo, gracias a la colaboración ciudadana, se detectó... Uh -huh. ...la policía local detuvo a ese vehículo el vehículo se le entregó a la Policía Nacional uh -huh. y a la Policía Nacional puso en marcha toda la investigación uh -huh. científica a partir de huellas y todo, y a partir de ahí se dio con la pista, se dio con ellos. Fundamental. Y esta colaboración ciudadana a veces también dificulta la labor de la policía. A veces hay ciudadanos que salen, que intentan hacer el trabajo de la policía y dificulta. ¿Esto ya se ha terminado? Con ¿Sí? e con e porque supongo que eh, esta plataforma os está sirviendo también Para poder escuchar recursos, charlas, consejos de la policía local de cómo se debe actuar y, y qué es lo que nunca se debe hacer. Por supuesto que sí. La verdad es que el otro de los objetivos de Beins Alerta es regular de alguna manera y formar en colaboración ciudadana. Eso es fundamental. Aquí nadie puede hacer el trabajo de la policía, la policía para eso cobra un sueldo todos los meses, para eso se arriesga eh, cada día, cada turno de trabajo se está arriesgando y ningún ciudadano eh, se puede arriesgar eh, formando eh, patrullas vecinales o haciendo el trabajo de la policía, ni mucho menos. Entonces, la formación en colaboración ciudadana es muy importante, es lo que estamos recibiendo, es lo que tratamos de eh, trasladar a la población en general que vive en el Camdels y de alguna manera, pues casos que se veían antaño de, de, de, de que los ciudadanos, pues lo organizaban eh, en, en algún caso muy concreto, alguna patrulla vecinal o algo, pues esto ya eh, es, ha desaparecido, ha uh -huh. desaparecido en ese sentido. Entonces, por lo tanto, la plataforma Beins Alerta es muy positiva porque no dificulta el trabajo de la policía, sino. ...que ayuda a la policía local... ...y por lo tanto lo que hace es sumar... ...lo que hace es multiplicar... ...lo que hace es ser los ojos y los oídos de la policía. La verdad es que eh, nos estás contando algo tan sencillo... ...pero tan complejo... ...que supongo que muchos municipios ya están mirando... ...cómo estáis funcionando... ...si es que ya estáis obteniendo buenos resultados... A ...antes de preguntarte qué otros municipios... ...os están copiando... o ...quiénes son los que han contactado con vosotros... ...antes de preguntarte eso... Vicente, eh, ¿por qué no se puede hacer un BIMS alerta en, en la ciudad? Bueno, en la ciudad se podría hacer, lo que pasa es que hay mucha presión demográfica aquí, aquí hay mucha población. Estamos hablando de que el núcleo urbano de la ciudad hay 200.000 habitantes, en el Camp Delch estaremos hablando de unos 39.000, 40.000, es diferencia. En el Camp de es, la necesidad de hacerlo era por el poblamiento disperso. Estamos, toda la población está en, en unos 300 kilómetros eh, cuadrados. Eh, la extensión total del municipio son 326 kilómetros cuadrados. Era de alguna manera las realidades. Las realidades son completamente distintas del núcleo urbano de la ciudad. A, al Camp de Elche. Incluso dentro del Camp de Elche, el poblamiento disperso a núcleos urbanos como Torrellano, la Altea, la Marina, la Olla, la Valla, uh -huh. ahí cambia la cosa y sobre uh -huh. todo, por ejemplo, Torrellano es una pedanía que tiene 8.000 habitantes. Los delitos que se puedan cometer allí se asemejan más a la ciudad de Elche que, que, que al Camp de Elche. Entonces, uh -huh. Es, es más complejo en la ciudad. Se podría, se podría. Vamos a ver, en la ciudad tenemos un tejido asociativo e interesante que es, por ejemplo, partir de las asociaciones vecinales y se podría de alguna manera fomentar algo. Quizás no se trata de que todo el mundo esté conectado a grupos de WhatsApp, pero sí trabajar y mucho el tema de la colaboración ciudadana y de alguna manera mejorar la convivencia, porque... Eh, durante las ocho horas que estuve con la patrulla de una de las patrullas de la unidad rural que estaban a, en ese momento, habían tres pues bueno, pues por la radios pues escuchabas todo lo que estaba aconteciendo en esa franja horaria en, en todo el municipio de Elche uh -huh. y entonces, bueno, y, y lo que te comentaban ellos que muchas veces hay mmm, molestias por ruidos vecinos que se quejan de otros vecinos uh -huh. entonces falta mediación vecinal, falta ahí, eh, faltan, se pueden trabajar muchas cosas que de hecho ya hay colectivos que lo están trabajando y lo están haciendo muy bien. ¿Los agentes de la unidad eh, pudiste comprobar que están bien informados, que saben la realidad y las necesidades de los vecinos y vecinas del Candel? Sí, la verdad es que eh, tuvimos dentro, dentro de, de, de ese eh, de eh, turno, tuvimos dos partes una primera parte en la que en la que hicimos se hicieron dos controles uno en la ermita vieja de Valverde otro en en la Úrsula uh -huh. eh, esa fue una primera parte y una segunda parte que fue ya la vigilancia itinerante que llaman ellos que es pues, patrullar entonces uh -huh. conforme estábamos patrullando que ellos lo que hacen es eh, la primera zona que patrullamos fue eh, la pedanía de Santana llegan las tres coches patrullas y entonces se dividen en la pedanía en tres sectores, y lo que hacen es patrullar simultáneamente toda la pedanía. Yo, lógicamente, iba en uno de los coches, y, y entonces ellos... Eh, Como ya pasan constantemente, conocen en cada vivienda. Mira, en esta vivienda viven todo el año. En esta otra vivienda el coche lo suelen aparcar aquí en la puerta. En esta otra vivienda se dejan la puerta abierta de la, de la verja. O sea, que tienen una percepción, conocen, Con van, eh, conocen la pedanía en ese sentido y conocen los movimientos de las casas y es fundamental o cuando estábamos patrullando después del primer control de la ermita vieja, patrullando por la urbanización de, de la ermita vieja en Valverde pues eh, cualquier mínimo detalle lo perciben porque pasan una y otra vez y una y otra vez y entonces ya tienen una percepción de eh, ...qué hay de raro, qué pueden ver de raro que no encaja... ...y que podría eh, ser algo que, que, que derivaría en un robo en ese sentido... ...entonces sí que tienen una, un conocimiento, los agentes tienen un conocimiento... ...y una implicación muy grande que, que, que se percibe... ...de hecho cuando salimos, bueno, cuando salimos... Eh, ...fue salir del punto cero, como ellos, ellos llaman... ...que el punto cero es la jefatura de la policía local... Enseguida suena por la radio de que una mujer se había, mmm, había salido a pasear el perro. Normalmente uh -huh. el paseo era en 20 minutos o media hora y había pasado más de hora y pico y no volvía. Uh -huh. Era una mujer mayor, extranjera, padecía epilepsia y no se había tomado la medicación. Uh -huh. Esto había ocurrido en Daimés, en la zona de, de, mmm, al sur de la gasolinera de La Hoya una zona de residentes de extranjeros que, por cierto, es inundable porque está en el, en el río Vinalopó. Por y eso en... la habrán comprado extranjeros las viviendas, <ríe> claro, ignorando, claro, ignorando la realidad. La, la, la cruda realidad. Sí, mm. sí, sí. Y entonces, bueno, eh, la verdad es que la vocación que tiene la policía de, de servicio, de ayuda... Allí en un momento eh, apareció, no solamente estaba la unidad rural, la, los tres coches de la unidad rural, sino que habían otras unidades que habían llegado, los motoristas, se estaba llamando ya Protección Civil, la unidad de medios aéreos... Claro. Y entonces se inició una búsqueda en la que yo les acompañé a ellos. Uh -huh. Hay un momento que, que, que, del coche que yo iba, una gente pues, eh, empieza la búsqueda andando, lo grabo, tal. La implicación de ellos es máxima. Y fíjate que en esos momentos todos pensábamos que la noche se iba a complicar, afortunadamente... ¿La encontraron? Sí, la encontraron. Bien, bien. la bien, pero no, motorista no digas los... más, no digas más porque <ríe> este reportaje tenemos que verlo el 28 de marzo y el 30 también. Sí. Conclusión, hay dos conclusiones. Si algún delincuente nos está escuchando, robar en el Candelch va a ser misión imposible. Tenemos unos agentes de la policía local y unos vecinos que, vamos, que están muy bien formados contra el delito. Y segunda conclusión, Vicente Bordonado es único en esta casa y por eso incluimos su trabajo en la programación especial que estamos preparando para celebrar 35 años ni más ni menos desde que nacimos. Desde que nos convertimos en la imagen de él. ¿sí? Vicente Mordonado, muchas gracias. De re, un placer hablar tú. No te emballes, ¿por qué? Porque voy a dedicarte a una canción. Molde. ¿Sabes por qué? Porque yo voy algo contigo. Me encanta trabajar tú. Gracias. Igualmente, un placer. Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca. Necesito controlar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 En ook pueda hoe un desatino, no, no quisiera. Goed Zou Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las nueve de la mañana, estamos ya en la última hora del programa La Glorita que comenzó a las siete ofreciéndoles todas las noticias del día de hoy y un resumen de las más importantes de este fin de semana. ...como por ejemplo hemos conocido que Renfe confirma al alcalde... ...que la línea de ave elche madrid va a contar con una nueva frecuencia... ...a partir de marzo menos mal que suben las frecuencias... ...Carlos González asegura... ...que se trata de una noticia positiva para nuestro municipio... ...que responde... ...a la evolución favorable de la demanda... ...así como a la apuesta de Renfe por ir... ...poco a poco ampliando la oferta del servicio... ...y además el alcalde ha reclamado al presidente de esta entidad pública que incluya la estación ilicitana de alta velocidad en sus planes para implantar trenes a low cost para este mismo verano. Esperemos que hagan caso al alcalde y que también tengamos esos eh, trenes de bajo coste mucho más baratos que podamos coger en la estación de Mattaula. ...también les contamos que las banderas ondean a media asta ...en el exterior de los edificios públicos de Ilche... ...en señal de duelo por la tragedia del pesquero Villa de Picancho. ...el viernes el alcalde decretó un día de luto... ...como muestra de las condolencias de todos nosotros... ...con los nueve marineros fallecidos hasta el momento... ...y de solidaridad con las familias de los doce desaparecidos... ...de esta forma la ciudad se sumó el pasado viernes... ...al día de luto decretado por el Consejo de Ministros... ...y también les estamos contando... Pues, ¿Qué ha pasado con esto del tuit? Que a golpe de tuit el alcalde ha respondido al ministro de Cultura por aquello de la cesión temporal de la Dama del Che. Esto nos lo cuenta Yanire Jan Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ross. Feliz lunes, feliz semana. Y exacto, seguimos hablando de patrimonio una semana más porque este pasado viernes el diario.es publicaba una entrevista a Miquel Izeta donde se le preguntaba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 Pues sí, eh, veremos, estaremos pendientes. Gracias, Yanire. Asunto que ha sido calificado por el propio líder de la oposición, Pablo Ruz, como sainete político. Y de sainete político también han calificado lo que le está ocurriendo a su partido a nivel nacional con esa sangría o guerra civil, como llaman algunos periódicos nacionales, como el ABC en el seno del Partido Popular. Hoy todos recogen, lo hemos leído...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 Pues eh, en el pleno de este mes, que exija a la consellera Mónica Oltra la rescisión de la contrata de la residencia de mayores de Altavix? Noticia que nos cuenta o nos resume, Iziad Martínez, buenos días. Buenos días, Ros. La oposición en bloque ha pedido al equipo de gobierno la rescisión del contrato de la residencia de mayores de Altavix.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 Pues muchísimas gracias Iciar y también hoy nos ha contado Marga García algunos de los proyectos que se aprobaron en la Junta de Gobierno del viernes. El más importante, la construcción de un parque, un gran parque público junto al cementerio viejo. Para allí se levantará ese monumento que dedicará la ciudad a las víctimas de COVID. Buenos días Marga.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 Permitirá regenerar una zona muy degradada con cargo a los fondos EDUSI por algo más de 870.000 euros. Gracias Marga, la tendremos ahora a las 10, dando eh, las previsiones informativas de esta jornada de lunes. Y hablamos de otro reconocimiento porque este fin de semana se llevó a cabo el homenaje que la pandemia aplazó. El homenaje a Carlos Mora, un regante y vecino considerado como ejemplar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 El cargo de tesorero en la Sociedad Agraria de Transformación de San Enrique, el de secretario general en la Comunidad de Regantes, Cuarto Canal de Levante y Séptima de la Peña, fue además presidente de la Comisión de Fiestas y el motor para la instalación del agua potable en la pedanía y del futuro alcantarillado que está en fase de ejecución. Esto es eh, las últimas palabras que dijo que le dedicó el alcalde en su discurso el pasado sábado cuando se inauguró su calle.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 Y terminamos este mini relato informativo con una información que puede ser útil para aquellos que quieren certificar el nivel de idiomas que estudian o que dominan, porque ya se pueden apuntar desde hoy a las pruebas de certificación de, la escuela, de las escuelas oficiales de idiomas. La Consellería ha abierto el plazo de inscripción para los alumnos oficiales. Los exámenes escritos serán del 22 de junio, a partir del, del 1 al 22 de junio. ...mientras que el calendario de la parte oral eh, lo fijará cada escuela... ...y los exámenes extraordinarios serán entre el 2 y 13 de septiembre... ...así que para la matriculación telemática de estas pruebas... ...hay de plazo hasta el próximo lunes 28 de febrero... ...pero en el caso de inglés o valenciano... ...para el alumnado que va por libre debe solicitar su turno telemático... ...de matrícula entre el 28 de febrero y el 3 de marzo... ...como requisito previo a la matriculación... Más información la pueden obtener, evidentemente, en las webs oficiales, tanto de la Generalitat, de la Consellería de Educación, de las escuelas también oficiales de idiomas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 bares para vivirlos en repuestos torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil también ofrecemos recambio agrícola para el tractor, más de 40 años dando servicio a nuestros clientes estamos en la avenida de Ilice frente gasolinera, síguenos en facebook y web, repuestos torrellano tu tienda de confianza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 Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en ww.teleelch.es barra rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial Lallup y Tiendas Anticrisis El Castor Cosmopolitan Wellness Club Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas de SMIL, kickboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, aquagin, espalda sana, Cosmopolitan Elche, deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info arroba cosmopolitanelche.es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 Me gustaría empezar a cuidar más mi salud y el medio ambiente. Vente a EcoAlicante. ¿EcoAlicante? Sí, la única feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable en Alicante. Todas las novedades y consejos en reciclaje y sostenibilidad, intolerancias alimenticias y productos de proximidad. ¡Ifa! Empieza a vivir más eco con EcoAlicante el 26 y 27 de febrero en IFA.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 Bien, pues pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestros compañeros de deportes, a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ross. Hoy adelantamos el programa, ¿eh? a partir de hoy adelantamos esta tertulia deportiva. Será a las 9 y cuarto y no a las 10 y cuarto, como todos los días, porque la Glorita, desde la pasada semana, ha adelantado su horario. Me parece muy bien, Ross. Pues muchas gracias. Y el director de esta casa, Paco Gómez. Buenos días de nuevo. Hola, Robert. muy buenos días. Antes de hablar, antes de decir qué os parece eh, el, resumen, el resumen que voy a hacer del partido contra el Rayo Vallecano. Qué gol el de Ezequiel Ponce. qué habilidad la de Guido Carrillo y qué Superman Feremilla. A ver, Paco, con esta banda sonora, ¿volamos? ¿El Elche ha despegado? Eh, ¿quién, ¿Quién de ellos? Eh, ¿Todo el equipo para no, ti? Todo el equipo, ¿Peremilla yo. solo? Bueno, Imagínatelo con la capa roja, ¿eh? sobrevolando el estadio. Peremilla ahora mismo <risas> encarna eh, el, el simbolismo de la afición. Eh, como celebra los goles Peremilla, cuando el árbitro pita al final y hacia la grada empieza a hacer gestos con el puño, luego es el futbolista que sale, termina el partido y se va y da toda la rueda se va, pero no por el campo, se va por el foso y va dándole, chocándole la mano a todos los aficionados que se quedaron después del partido. Uh -huh. Premilla encarna ahora mismo los valores de una leyenda que yo creo que está heredando de Nino, eh, es el futbolista en el que ahora mismo la afición se ve reflejada porque, eh, bueno yo creo que lo tiene todo, esfuerzo determinación, mucha pasión y encima está en un momento eh, ...dulce, en el mejor momento de su carrera... ...lleva siete goles... ...el otro día hizo un gran partido, dio la asistencia... ...bueno, en el primer gol remata el larguero... ...y luego Guido Carrillo termina de rematar el, el balón... ...en el segundo gol es un jugadón de Pere Milla... ...que se cruza todo el centro del campo... ...y da una asistencia de oro para que Ezequiel Ponce remate... Bueno, Pere Milla ahora mismo encarna los valores de ese Superman muy cinematográfico <risa> eh, que acabas de poner y yo creo que sí, es el resumen, pero sobre todo el equipo. Cuando marca el segundo gol el Elche, que remonta, iba perdiendo 0-1, y en ocho minutos remonta el partido y se va todos los jugadores del Elche, todos los jugadores del banquillo, todo el mundo a abrazarse, a mí me recordó muchísimo al gol de Pere Milla contra el Girona, el del ascenso, claro. hace año y medio. Claro. Eh, lo que quiero decir con esto es que eh, ahora mismo hay... ...una unión en ese vestuario y, y una comunión con la grada extraordinaria... ...y bueno, pues estamos viendo que el Chelsea se está despegando... Uh -huh. ...y ya está a nueve puntos del descenso. José pues Antonio, yo sé que no estuviste en el vestuario de los jugadores... ...ni tampoco Paco, pero vamos, casi estuvimos todos... Eh, ...porque en las redes sociales se llenaron de, de, de vídeos... ...de eh, los jugadores como... Eh, ...Paco ha hecho una radiografía de cómo Pérez Milla saludó a la afición... ...sobre todo a los jóvenes que ven en él otro referente como Nino... Y con esta banda sonora me lo imaginaba. Adel, con esta banda sonora, ¿cómo me puedes describir tú todos los vídeos que subieron a las redes sociales eh, de, del vestuario? La verdad, Ros, es que es un gustazo lo que está haciendo el Elche en este 2022 en Liga, desde la llegada de Francisco al banquillo Farangiverde, que es el gran artífice de todo esto porque tiene a todos los jugadores enchufados, los titularísimos y los que están contando con, con menos minutos, como vimos el pasado viernes respecto a los vídeos, eh, pues la verdad que emociona el compromiso de todos los jugadores eh, la victoria del pasado viernes se celebró un montón, además en un partido complicado en el que el Elche sufrió en casa, durante 60 minutos el Rayo Vallecano de Andón y Iraola fue superior al Elche, no es que aplastara al equipo licitano, pero eh, sí que jugó mejor, pisó más área contraria, eh, merecía incluso ir por delante en el marcador y sin embargo el técnico franjiverde a raíz de los cambios en la segunda parte cuando ya iba por detrás en el marcador a partir del minuto 60 eh, dio con la tecla con los jugadores que entraron desde el banquillo y ahí el encuentro cambió por completo, vimos a un Elche mucho más ofensivo, valiente, con intensidad, que estaba más cómodo sobre el terreno de juego y a partir de ahí llegó la remontada, por eso fue una victoria que se celebró muchísimo como ha contado Paco, Peremilla Acabó como siempre Extenuado Dando la vuelta Al estadio Recibiendo el cariño De la afición Y después eh, Pues esos vídeos En los que Vemos a los jugadores Del Elche En el vestuario A todos celebrando ¿Qué coreaban? ¿Qué, qué era lo, lo, lo que coreaban? Lo que coreaba No, la... no lo recuerdo no, lo recu... no sé a qué te refieres no, Exactamente lo, lo, ¿no? eh, Todos los jugadores En el vestuario que, que gritaban Ah, pues no No me di cuenta No Pues cada uno es lo que le daba <risa> la gana En esos momentos <risa> Cada uno ¡Ah! Ah, vale, Fra vale. frases a veces irrepetibles eh, o, o que son duras de repetir sobre todo por no. Porque no, no os lo preguntaba por si decían Francisco mucho Francisco no, no, no nada no, no. Cada, cada uno cada uno se es, que, expresaba como que en no ese le momento. hicieron la pelota al al Mister. No, no no no ese sentido no, yo creo que, es que no hay que hacer la pelota a Francisco, Francisco está haciendo su trabajo, los jugadores el suyo Francisco es el que uh -huh. eh, los coloca, los anima, tácticamente los dirige, pero al final las estrellas son los jugadores los que salen, los que fallan y los que aciertan, uh -huh. y yo creo que aquí eh, el éxito es de todos, está claro que Francisco está siendo el guía, el, el hombre que ha encarrilado al equipo Val eh, Paco, eh, José Antonio eh, Paco ha dicho una cosa, el éxito es de todos, pero Vimos una cosa, y tú lo has dicho, eh, fue otra remontada más, eh, de un partido complicado, pero no fue por casualidad. Fue cuando sacó a Ezequiel Ponce, ¿no? Cuando esto cambió. Sí, en la segunda e, parte... Y fue eh, Francisco quien lo decidió, ese cambio. Nada más arrancar la segunda mitad, se adelantó el Rayo Vallecano en una jugada en la que el Elche tuvo mala suerte, porque es cierto que ese centro chut de Fran García, el jugador del Rayo Vallecano, termina rozando en un jugador del Elche. Y eso despista a Edgar Badía, que no puede hacer absolutamente nada para evitar el primer gol visitante. Y a raíz de ahí, no solo es con la entrada de Ezequiel Ponce, es que eh, Francisco introdujo varios cambios entraron cambió por completo el centro del campo, entraron Iván Marcone y Quique Pérez por Raúl Guti y Omar Mascarel. y poco después entraron Josan y Ezequiel Ponce por Fidel y Barragán con estos cuatro cambios eh, la cara le cambió por completo al equipo el Elche que no estaba cómodo, por ejemplo Mascarel, que es un fijo en el centro del campo franjiverde pues no tuvo un buen partido porque no estaba cómodo porque el Rayo Vallecano entraba muy bien por las bandas, Barragán en la derecha que estas semanas está supliendo a Livelton Palacios, que está lesionado, eh, sufrió también una barbaridad. Ahí el equipo lo pasó bastante mal, pero a raíz de los cambios, la verdad es que dio un paso hacia adelante, empezó a llegar con mayor peligro sobre la portería del Rayo Vallecano, y terminó encontrando el empate en un tanto de Guido Carrillo, primero la estrelló en el travesaño eh, Pere Milla, y después ahí estuvo bien el delantero mm. argentino para marcar el primer gol esta temporada, el primer Eso. gol que válido, no, porque que no llevaba otros tres, ¿no? y lo celebró Con una rabia impresionante, Guido Carrillo, al el, igual que, notó, que todo ¿no? el equipo. Se notó, ¿no? Se notó. Sí, eh, sí, sí, que, sí. ¿Pero se lo dijo al árbitro o se dirigió al árbitro? No, simplemente ¡Ala, si lo, lo, lo celebró con garra, porque Guido Carrillo es un jugador intenso eh, que, que, bueno, que lo tiene que haber estado pasando mal esta temporada porque el pobre hombre eh, llevaba ya tres goles y, y los ¿Crees? tres se los habían anulado. Qué ¿no? barbaridad. Y a partir de ahí, el Elche lo siguió intentando hasta que encontró el segundo en una acción de pundonor, de coraje, de Peremilla, con muchísima fe, recuperando la pelota Iván Marcone, que era uno de los jugadores que había salido en la segunda parte, y Milla recorriéndose prácticamente todo el campo en el minuto 83 de partido, ¿no? Y después la calidad de Ezequiel Ponce para recibir ese fantástico pase, desmarcarse, el control orientado es buenísimo para superar al portero y marcar en tan solo 17 minutos su primer gol con la camiseta franjiverde. O sea que tiene un mérito tremendo porque, por ejemplo, el viernes no estuvo Lucas Boyé, que es el mejor jugador del el club de fútbol y que vamos a ver si Francisco lo puede recuperar para el partido ante el Levante. Pues eso es lo que os iba a preguntar, ¿cuántos lesionados tiene ya Francisco con este partido del Rayo Vallecano? ¿Hubo lesiones? ¿Hay bajas? ¿Hay incorporaciones? ¿Cómo está la plantilla para el Levante? Bueno, pues con la idea de recuperar a, a Lucas Boyé, uh -huh. eh, Pedro Vigas se, re se retiró lesionado vamos a ver si solamente fue un susto o si hay algo más eh, vamos a poner en duda a Pedro Vigas para ese partido. El Iberton Palacios eh, yo creo que va a estar cao todavía dos semanas más porque fue una rotura fibrilar en Sevilla, por tanto hasta el día del Barça no va a estar, eh, cuanto menos. Por tanto diríamos que dudas para el viernes, Lucas Boyer, Pedro Vigas y ya está, y ahí la baja segura de Iberton Palacios, esas serían las, uh -huh. eh, ahora mismo, la, ¿cómo, está la, ¿cómo está la enfermería? ¿Y para cuándo se, eh, se espera la recuperación de Boyer, de Lucas Boyer? ...pues el Club Ross sigue guardando silencio... ...él eh, ya no pudo participar en Sevilla... ...esa semana se resintió de unas molestias musculares en el cuádriceps... No se emitió parte médico Por lo tanto tampoco sabemos exactamente lo que tiene Pero lo que sí que tenemos claro Es que el técnico Francisco Y ya lo ha dicho en varias ocasiones Es un jugador muy importante Pero este Elche no depende de ningún futbolista Depende de todo el grupo Por lo tanto eh, estamos en un tramo De la temporada importante Que puede ser clave Y el Elche no va a arriesgar con Lucas Boyer. Ahora llega un partido muy importante Ante el colista fuera de casa Contra el Levante Pero fíjate es que sin Lucas Boyer el equipo sigue rindiendo ¿Tiene bien. Tiene otro Superman, Pere o, o sea tiene que... Superman, sí, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué dijo Francisco cuando terminó el partido y qué dijo eh, el entrenador del Rayo de nuestro equipo? Bueno, el entrenador del Rayo, Iraola decía que eh, habían sido superiores al Elche <coughs> incluso después del gol, pero que bueno, pues la eficacia del conjunto ircitano y el ...la pasión, el entusiasmo que le puso... ...pues al final le dio la vuelta al marcador... ...pero que podía haberse dado otro resultado... ...y no hubiera sido injusto... ...mientras que Francisco... ...bueno pues reconocía de nuevo la... ...el enorme esfuerzo de su equipo... Eh, solo, un, un, un, solo un equipo que está unido... ...y que cree en lo que hace... ...es capaz de dar la vuelta al marcador... ...en primera división... ...y el Elche no es casualidad... Ya lo, ...ya lo hizo frente al Alavés... ...hace dos semanas... ...lo volvió a hacer el... ...el viernes contra el Rayo Vallecano... Y Francisco destacaba esto, ¿no? La enorme unión que hay en el vestuario, el compromiso que hay de todos, de los que juegan, de los que no juegan. Solo así se puede ver esa imagen de cuando marca Guido Carrillo uh -huh. todo el mundo salir. ¿no? Cuando uh -huh. un jugador no está comprometido, dos, otros vuelvan o quillo, no, no está por labor, no salen a celebrarlo de esa manera. Vale. Entonces bueno, nos quedamos con eso y también con, <risa> con el apoyo del público. Francisco lo, uh -huh. lo destacó, el apoyo de esos casi 15.000 espectadores. La entrada fue muy buena teniendo en cuenta que es viernes. Eh, que era viernes, y bueno, pues fueron 1.500 más que la última vez, con lo que, bueno, se están enganchando los aficionados Sí, hombre, de esa... eh, después de... Sí, de... la ilusión se nota. Efectivamente, estamos en, eh, haciendo un buen fútbol o un buen juego. Eh, vamos a seguir hablando de esa afición porque Francisco sí que lo ha hecho muy bien. Él ya pidió en rueda de prensa que los aficionados acudiesen al estadio porque tenían que apoyar al equipo, y esto ha funcionado. ...porque con la afición el Elche ha remontado dos partidos muy difíciles en casa... ...José Antonio, y la afición está aumentando... ...tuvimos una buena entrada el viernes en el Estadio Martínez Valero... ...1500 ha dicho más... ...pero esa afición que ya es el 12 titular que decimos... Eh, ...tiene mucho que ver con las victorias del Elche... ...esa afición, ¿cómo recibió al Elche? Porque recuerdo que hace 15 días cuando jugó en casa... ...el recibimiento era a lo grande... ¿El mismo cariño se vivió también en el partido frente al Rayo? El mismo cariño más, Ros. Como ha dicho Paco, un poquito menos de 15.000 espectadores se dieron cita. Hay que tener en cuenta que los horarios en el Martínez Valero últimamente no están siendo los mejores, así que tiene mucho mérito y la, cada vez son más los aficionados del Elche Club de Fútbol que, que se suman a, al equipo y es que el conjunto de Francisco está dando también motivos para ellos porque desde que llegó el técnico almeriense al banquillo ilicitano lleva 13 puntos que se dice pronto de 15 posibles, es decir que solo se escaparon dos en el empate a principios de 2022 contra el Granada, son unos guarismos muy muy buenos eh, que le están permitiendo pues haber tomado ya esa ventaja de 9 puntos sobre la zona de descenso, la afición está demostrando, eh, está también eh, que está con el equipo, que está disfrutando eh, y es una comunión perfecta como eh, prácticamente en cada rueda de prensa antes de los partidos en casa y, y en las ruedas de prensa partido eh, siempre destaca Francisco, ¿no? hay que valorar lo que está haciendo el equipo, 29 puntos ya eh, hay que decir que la temporada pasada cuando solo quedaban dos partidos el Elche tenía 30 puntos, ahora solo lleva uno menos y quedan todavía por delante 13 jornadas, es decir, eh, que tiene mucho mérito lo que está haciendo este Elche Y la afición lo está sabiendo bien, lo, lo está disfrutando y, y sabe también pues, eh, estar con el equipo Pues apelamos a tu memoria, Paco, llevas 30, y, 30 años, ¿no? 33 aquí, 33 años aquí en la casa No, bueno, en la casa 29 Ah, claro, yo de, pensaba que no, llevaba pa, ya 30 po, 30 hace en julio, empecé en el 92 Vale, pues ya llevas 30. 29 años 30 O 30 años siguiendo al Leche Club de Fútbol en 33. esta casa 33, siguiendo a Leche de Puro en otros medios de comunicación. Muy bien. Bueno, vale. apelamos a tu memoria. Venga. Eh, José Antonio ha dicho que eh, la, la, semana pasa, eh, la temporada pasada eran 30 puntos los que llevaban a final de liga. Faltando eh, dos jornadas faltando llevaba dos. 30 Y ahora puntos. 31. Vale, pues ahora con estos 31 puntos... No, ahora llevamos 29. 29 te puntos. Te estás liando con los 33, los 30, los 21. <risa> <risa> Yo creo que te, te estás te liando. Sabes que te, que te digo que alcanzará <risa> los 35, que es... En marzo quiero al Elche Club de Fútbol con 35 puntos, que son nuestro aniversario. A ver si coincide. Seguro, y lo, seguro, y lo vamos a disfrutar. Bueno, pues... Tu memoria, Paco. Con estos 29 puntos sí. que lleva el Elche Club de Fútbol, si lo comparamos con temporadas anteriores, mm. 33 temporadas anteriores, que es cuando tú has seguido al Elche, sí. ¿es el mejor resultado? No, a ver, no podemos <coughs> mezclar porque en segunda B y en segunda A no son las mismas puntuaciones. En primera división, en los 33 años que yo llevo, solo he visto al Elche en cuatro ocasiones, que son estas dos consecutivas y la 13-14 y 14-15, porque cuando yo empecé en el 89 el Elche acababa de descender de, segunda, o sea, de primera a segunda y se tiró 24 años sin subir a primera, o sea, hasta 2013 el año de Escriba de los récords no volvió a subir a primera, ahora bien con los, en la última década, los dos años de Escriba en primera más estos dos años en primera división, este es el mejor puesto que el Elche ha tenido hasta el momento el año de escriba el segundo el Elche se salvó décimo tercero como está ahora, pero descendió en los despachos fue el descenso ah, sí. administrativo uh -huh. vale. pero en cuanto a puntos en cuanto a holgura yo creo recordar que esta es la máxima distancia en, en la década que el Elche ha tenido sobre el descenso yo no recuerdo nunca que hubiera tenido más de ocho o en este caso nueve puntos de diferencia con el descenso y cada vez quedan menos jornadas con lo que eh, da la sensación El año pasado con 35 puntos estuvo la salvación. El Elche necesitó 36, pero con 35 le hubiera servido. Ahora tiene 29. Y este año da la sensación, conforme van los números, de que la permanencia incluso puede estar un punto más barata. O sea que con 34 puede estar la salvación. Bueno, si nos fijamos en esos números, al Elche con dos victorias le daría. De los 13 partidos que queda, con ganar dos le daría. Pero vamos a ponerlo un poco más alto. Vamos a ponerle en los deberes que consiga... Tres victorias. De 13 partidos, tres victorias. Conforme está ahora el equipo, yo creo que es una meta realizable y conseguible. Uh -huh. o sea. y, y con los números que tiene ahora, estos 29 puntos, ¿en qué situación tú has dicho? ¿Ha adelantado a qué, a qué equipos ha adelantado ya el Elche y qué equipos ya están en la zona de descenso? ¿El Levante sigue ahí, el último? Sí, no el Levante lo tiene muy complicado. Esta noche juega en Vigo, con lo que el Elche puede tener esa bueno, ventaja de que tiene más días de descanso, mientras que... El, El Levante hoy está en Vigo y está pensando en ese partido y esta noche va a jugar. Va a tener menos días para descansar o para preparar el partido frente al Elche. El Elche ya desde el viernes que terminó su partido pues está pensando en el Levante. El Alavés y el Cádiz eh, son los siguientes y marcan el descenso con 20 puntos. Y luego nos encontramos al Granada, que es el que marca la permanencia, tiene 24 puntos. Un Granada que el año pasado estaba jugando competición europea. Mallorca... ...Getafe, Getafe que también hace poco estaba jugando competición... ofera, el Español... ...un equipo que hasta hace poco nos sacaba también 10 o 12 puntos... ...bueno pues todos esos están por debajo del Elche... ...con lo que cuantos más equipos tengas por debajo... ...mucho mejor para el conjunto ilicitano... ...vamos yo creo que con la... Eh, ...con el camino que lleva ahora mismo el equipo ilicitano... ...tendrían que darse muy muy mal las cosas... ...para complicarnos al... ...y tener que jugarnos la vida en la última jornada... Uh -huh. ...pero claro esto es primera... Ahora tienes un batacazo y las cosas se ponen feas y te tiras tres o cuatro semanas perdiendo, uh -huh. que puede pasar, el uh -huh. Granada lleva creo que cinco derrotas seguidas, puede pasar, te complicas la vida. Pero conforme estamos viendo al equipo, las sensaciones, yo creo que el Elche con... Con dos o tres partidos más puede salvarse. Y, y has dicho, puede pasar una mala racha, pero ¿por qué vienen las malas rachas? Porque un equipo como el Granada pierde cinco partidos seguidos y no es por analizar el Granada. ¿Qué, qué, qué le puede pasar al Elche Club de Fútbol? ¿Qué teméis vosotros que le pueda pasar al Elche Club de Fútbol para que pueda ocurrir esto? Y, y, y que tocamos madera sí. para que no, no ocurra. A ver, es que el fútbol es muy imprevisible, es tan imprevisible como que el... El colista que estaba todo el mundo lo daba por desahuciado va el miércoles pasado y gana en, en el campo del Atlético de Madrid. Por eso no te puedes fiar. Eh, ahora mismo pinchas por lo que sea frente al Levante. El partido del Levante es un partido trampa, porque todo el mundo piensa que vamos a ganar sí o sí con, claro. la, con la gorra, porque está medio descendido. Y ojo, no está todavía descendido. Entonces, como el Levante te gane, mmm, pueden empezar las críticas de cómo no eres capaz de ganarle a un equipo que está desahuciado. tal. Y eso... Puede ser el peor caldo de cultivo en esta buena dinámica que ahora todo el mundo está con el Elche. Hay un matrimonio perfecto, grada, afición, eh, club, en, vamos, todo el entorno con los jugadores. ¿Vosotros visteis <coughs> un buen partido contra el Rayo Vallecano? Yo estoy viendo al mismo Elche eh, de, las, de los últimos dos meses, desde la llegada de Francisco. Por eso me cuesta creer que el Elche vaya a perder cinco partidos seguidos. claro Pero es que esto es fútbol y esto Mira. es primera, por tanto no te puedes creer nada. Con 29 puntos que tienes ahora... Si lo pierdes todo, desciendes. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que hay que tener los pies en el suelo. Tú tienes que llegar a 36 punto arriba, punto abajo para salvarte este año. Entonces, con 29 desciendes. Hay que ganar dos o tres partidos más. Bueno, pues vamos poco a poco. Venga, pues poco a poco, José Antonio. Hoy, eh, bueno, el viernes acabó el Elche, el partido contra el Rayo. Hoy lunes supongo que reanudarán los entrenamientos para preparar al, el partido del Levante. ¿Ha habido declaraciones desde el viernes hasta el lunes eh, con respecto a cómo se va o cómo va a encarar el partido del Levante, Francisco? De momento solo hemos tenido las declaraciones de los protagonistas después de la victoria del pasado viernes. Mm -hmm. El equipo ya sigue preparando el próximo partido de liga, que es contra el Levante el viernes a partir de las 9 de la noche. Hoy, por ejemplo, Paco tendrá un invitado para el a todo gol. ...y como ha dicho, pues es un partido muy importante... ...un encuentro también que puede ser trampa... ...porque el Levante solo ha ganado dos partidos... ...en todo lo que llevamos de competición... ...la verdad que el caso del Levante esta temporada... ...también es digno de estudio... ...porque la plantilla que tiene, al menos por nombres... Eh, ...pues no es para que esté hundido en la tabla con tan solo 14 puntos... ...pero a veces estas cosas en el fútbol pasa... ...entraron en barrena nada más arrancar la temporada... ...ya arrastraban una mala dinámica del tramo final de la campaña pasada... Y, y pues van a acabar si no lo remedian en el tramo final de la temporada en, en Segunda División. Pero no es un rival nada sencillo. De medio campo hacia adelante tiene jugadores con muchísima calidad, contrastados en Primera División. Y, y el Elche, si no está al 100%, lo va a pasar muy mal en el Ciudad de Valencia. Esperemos que no, esperemos que no. Paco, a todo gol. Hoy, sí, ¿a quién tienes? A uno de los dos goleadores, a Guido Carrillo, ah, el delantero argentino que... Eh, esta temporada ha marcado cuatro, pero solo contabiliza uno, por desgracia para <risas> él. Eh, bueno, les recordaremos los otros tres goles para sí. que por lo menos sepa que los metió y que fueron legales, a pesar de que los árbitros o el, o el VAR no lo decidieron así. Y Guido Carrillo será esta noche nuestro invitado a las diez y cuarto, como siempre, en a Todo Gol. Por cierto, han sido dos argentinos los que marcaron sí, sí, los sí. goles contra el Rayo Vallecano. Ezequiel Ponce, recién incorporado. Sí, hay que decir de Ezequiel Ponce que esto es. Eso, se, se hay se que llama decir. ¿Quién es llamar llegar y besar el santo. <ríe> Exactamente. Porque ha caído de pie, eh, yo creo que la afición del Elche empieza a tener un... Una, un embrión de ídolo, eh, ya fue coreado su nombre, primer balón que tocó lo hizo francamente bien, segundo balón que tocó un desmarque y un magnífico gol. Uh -huh. Se nota que tiene eh, mucha calidad, se nota que tiene tablas, eh, que puede ser eh, el nuevo Lucas Boyé y eso son palabras mayores, por si el primer Lucas Boyé el genuino, se nos marcha en el, en el mercado de verano, y es un futbolista que yo creo que le puede dar muchas alegrías. N llegar... ...en un partido en donde se está perdiendo... ...debutar sin estar físicamente bien... ...porque llevaba cuatro meses sin jugar... ...no estando físicamente bien... ...entrar en un partido que tu equipo pierde 0-1... ...con toda esa presión... ...y hacerlo lo bien que lo hizo... ...demuestra... ...calidad es hacerlo bien la primera vez... ...eso es la calidad... ...y, y Ezequiel Ponce lo demostró... ...y por cierto, un gol precioso... Sí, sí, porque hizo un desmarque fantástico, eh, rompió el fuera de juego y ante la salida del portero lo regateó muy bien y luego la marcó con la izquierda, que no era fácil, se quedaba sin ángulo. Eh, hay que marcar ese gol, ¿eh? y Ponce lo demostró, como digo, no le pudo la presión, no le pudieron nervios, demuestra que es un tipo frío y que al Elche le va a venir muy bien. José Antonio, la alegría ah, duró poco, no por el Elche, sino por el club Balonmano visitelche.com. ...era importante, podían haber hecho historia ayer... ...tú estuviste pendiente, tú has traído la información hoy... ...y, y no pudo ser. Ha sido la parte negativa de un fin de semana prácticamente redondo, Ross. ...teníamos esa cita con la historia ayer domingo... ...en el pabellón insular Antonio Moreno, de Telde, en Gran Canaria... ...el Club Balón Manuel Chevisiteelche.com... ...como bien has comentado, se jugaba el pase... ...a las semifinales de la European Cup... ...hay que decir que las guerreras ilicitanas... Eh, ...no consiguieron el pase... ...pero historia ya han hecho... ...porque por primera vez en su historia... ...en eh, sus 60 años de vida... ...se clasificaron para disputar los cuartos de final... ...de una competición europea... ...en la ida el resultado fue de empate a 22... ...en el Esperanza Lag por lo tanto prácticamente el equipo de Joaquín Rocamora estaba obligado a dar la sorpresa a domicilio contra Rocasa Gran Canaria no pudo ser, se perdió 23-17 fue un partido muy complicado para las ilicitanas que encima tuvieron la baja importantísima de la jugadora catalana Ivette Musons una jugadora que es muy importante sobre todo en el ataque Verde. y al final pues derrota por esos seis goles eh, se ha perdido la eliminatoria pero como te digo Ross tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el visitelche.com de Joaquín Rocamora el técnico oriolano, cada temporada pierden a las mejores jugadoras y sin embargo la plantilla, el equipo a base de cantera, eh, pues eh, consigue reinventarse y estar peleando con los mejores, de hecho Rocasa Gran Canaria es uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, así que mucho mérito lo que está haciendo el visitelche.com que ahora se tiene que centrar en la recta final de la Liga Guerreras Iberdrola y en la fase final de la Copa de la Reina, recordemos que el Elche es el actual campeón de la Copa de la Reina precisamente el año pasado en Telde consiguió esa victoria, así que mucho mérito. Pues eh... Tiene mucho mérito nuestro deporte en general, tenemos muchos campeones y campeonas, José Antonio, hay trabajo para dar. Efectivamente, el deporte ilicitano, sobre todo las chicas, en los últimos tiempos lo están haciendo realmente bien, así que bueno, cuando se van produciendo estas noticias, pues siempre vamos contándolas. Es un orgullo poder disfrutar aquí en Elche, que tenemos deportistas de primerísimo nivel, tanto en chicos como en chicas. Pues, eh, José Antonio, muchísimas gracias eh, por tu crónica, por lo de las guerreras de visitelche.com, el club de balonmano, y gracias también por participar en esta tertulia deportiva que ya saben nuestra audiencia que a partir de ahora son los lunes a las 9 y cuarto. Paco Gómez, muchas gracias. A ti, Ros. Solo nos queda decir eso de mucho Elche. Elche Club de fútbol, nuestro equipo de palmeras En dos años ascendieron a segunda y a primera Orgullo de la provincia y de la región entera Sacando internacionales de su gloriosa cantera MUCHO mooi, mooi, mooi, mooi, como un campeón, los domingos la hinchada te Love yeah.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 Con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. ¿Necesitas renovar tu cocina? Renueva Cocinas, en colaboración con Reformas Mario, te ofrece la mejor calidad a precios de fábrica. Obra más muebles desde 3.999 euros y puedes pagarlo por menos de 100 euros al mes. Proveedores, servierrajes, mármoles, alellanas, maderas Daniel Castejón y Preiser, en Cristóbal San 69, teléfono 605-91-0031. Ja kun je trouwt aan ELTS het el contenu van de Cicotels Residus. Recycla de cartotjes d'impresor, de LED-bombetes LED i de baixa consum. Piles i bateries, acumuladors, Cicotels elastrodomestics, CD's i DVD's. Localitza el teu mini punt net més pròxim. Els veraràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. minipunt.net punt net a ELTS. Més a prop. Més fàcil. Es un ensayo de Utevitz y Ayuntamiento. La glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 47 minutos de la mañana, estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta, vamos a dedicarlo a la música y por ejemplo hoy rescatamos ese supergrupo británico estadounidense que se formó, pero tan solo dos años duró, a finales de la década de los 80 y que estuvo integrado por menudos cantantes, Bob Dylan, George Harrison, Jim Lime, Roy Orbison y Tom Petty. Sacaron... Dos solo, dos discos y éxitos como este up and the ever found Situations changeable, situations terrible. I'm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 Materiales Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué tal, Alex? Eh, digo, Axel. Todo bien, todo bien. ¿Y tú? ¿Bien? Bueno, igual, lo típico. Eh, bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Hay cosas que pueden esperar.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 ...que se formó con grandes cantantes de la década de los 60... ...el Travelling Wilbur, Wilburis... ...ahora, pues eh, tenemos que poner Mediterránea... Eh, la vers ...una versión de esta canción... Eh, ...interpretada por varios grupos valencianos... ...como La Fúmiga, El Dilubi y Badebo. ...vamos a escuchar nuestro Mediterráneo como suena... Simple. ik weet que wat er met deze pase niet jezelf no gaan als je niet la tempesta La pena la niet la cresta Mira la tendresa La pide el camino als la niet jezelf laat gaan als je niet jezelf laat gaan als Son niet jezelf Sona gaan danza de la libertad laat gaan als je niet jezelf laat gaan als je niet jezelf laat gaan als je niet jezelf laat la als la es que van trencan, on es la gente la Me literaria la tempesta, me literaria nos de ti, me literaria la tempresa, no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 Renueva Cocinas y Cosmopolitan Wellness Club. Tu negocio es más que un negocio, es la pasión y la energía que pones en él. Y para ti vuelve el mes pro Empresas de Opel. Con condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos comerciales, 100% eléctricos. Las herramientas alemanas que conducen tu negocio. Descubre con Opel la tecnología alemana del futuro que puedes conducir hoy. Opel Grupo Marcos.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 Ford Kuga híbrido enchufable, carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día Con seguro mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido, condiciones en Ford.es Venga a verlo Automóviles Crespo, en Carretera Crevillente Dos minutos quedan para llegar a las 10 en punto para la información local con Marga García Ahora ya les dejamos con la música, la culpa, ese tema musical, cuyo videoclip fue grabado en el Hotel Huerto del Cura, el madrileño Zetangana.